Más de uno en onda cero. Donde Alsina. Son las 6 de la mañana, son las 5 de la mañana en las Islas Canarias de un nuevo día. Se llama viernes. Estamos en el 12 de marzo ya del año 2021. Es un día que trae inestabilidad en lo meteorológico, con nubes que van a ir desapareciendo conforme avance el día. Tendremos lluvias, eso sí, en el Cantábrico. Un Poquito más débil, pero también en otros puntos del país. En lo que sí se va a provocar, lo que sí se va a notar es que van a caer de forma generalizada las temperaturas, aunque a esta hora de la mañana aún no se nota, por lo menos en el exterior de nuestros estudios. Durante el día, entre 5 y 6 grados menos que ayer en muchos puntos de nuestro país. Buenos días, desde Onda Cero. Nueva jornada que es antevíspera del primer aniversario del confinamiento total,、el、próximo domingo, que cumple un año del decreto del, del primer decreto del estado de alarma que entró en vigor en la noche de un sábado 14 de marzo del año 2020. En el deporte, por ir a lo más inmediato de la noche, hubo Europa League, le fue bastante bien a los dos equipos españoles que jugaron el Granada que le ha ganado 2-0 a los noruegos del molde y el Villarreal. Que le ganó 0-2 a los ucranianos del Dínamo de Kiev. Seis noticias s s e i para empezar esta jornada. Primero, la guerra de propaganda. Entre Ciudadanos y el Partido Popular. Arrimadas que dice que ella sí avisó a casado, de que no haría más mociones, que esto solo era para Murcia. El PP que dice que no, que no, que no, que saben que era una operación nacional para desarrojarlos a ellos del poder, pero que fue abortada por la audacia, la celeridad, los reflejos de Isabel Díaz Ayuso. El temblor de piernas en Murcia, el miedo de Ciudadanos a que se le rebelen ahora cuatro de los seis diputados y naufrague la moción de censura. En Cataluña, hoy nuevo parlamento, con Esquerra que ha consumado su matrimonio con j u n t s y con la CUP. Hasta aquí llegó el efecto ILLA. Lo De AstraZeneca, con nueve países europeos que han suspendido la aplicación de esta vacuna porque están investigando algunos casos de aparición de trombos, y en España, que no se ha suspendido, pero sí se ha retrasado la aplicación de esta vacuna a los mayores de 55 años. Hay Consejo de Ministros hoy, aprueba el Gobierno los 7.000 millones de ayudas directas a empresas y a pymes, y contaremos que se ha vendido por 70 millones de euros un archivo JPG. Un collage de centenares de fotos digitales. Es el tercer precio más alto que ha alcanzado un artista vivo en una subasta. Son las seis historias con las que arranca hoy más de uno. Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido, Fran Montes. Buenas noticias la gresca entre el PP y Ciudadanos, con Inés Arrimadas, que se enfrenta a división de opiniones dentro de su partido, porque hay quien dice que no ha medido bien las consecuencias de lo de Murcia. Arrimadas que mantiene que ella telefoneó a Casado para advertirle, para avisarle de que no pensara que lo de Murcia era el comienzo de una cadena de e mociones de censura. Casado que dice, pero si me llamó tres horas después de que ya se supiera que lo de Murcia estaba hecho, y por eso temimos, ¿verdad? que... En Madrid ocurriera, ocurriera lo mismo. Versión del Partido Popular. No, no, no, esto estaba pactado entre la Moncloa y Ciudadanos. Lo que pasa es que nos e esperaban que fuera tan rápida Isabel Díaz Ayuso. Así que tenemos. Cruce de versiones. La verdad es que nosotros teníamos un, un pacto y así se lo dije: que nosotros no íbamos a, a hacer nada e ningún n otro gobierno porque no se daban las circunstancias y yo entendía que ellos también iban a cumplir su, su parte de no hacer adelantos electorales. Si no lo han querido, lo haremos ahora por la base. Los españoles, ahora por ahora los madrileños, podrán unir al centro-derecha en la papeleta del Partido Popular para gobernar con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. las próximas horas y en la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia tiene que establecer. Si finalmente hay elecciones el próximo día 4 de mayo o si siguen adelante las mociones de censura. Cuenta todo esto el confidencial esta mañana: que Pablo Iglesias amenaza a Pedro Sánchez con ir por libre en el Congreso si ve que el PSOE está coqueteando más de la cuenta con Ciudadanos. Le amenaza por ir, por ir con, ir, con ir por libre en el Congreso de los Diputados. Le amenaza con ir por libre en el Congreso de los Diputados, que es exactamente lo que ya viene haciendo. 6 a las 6. La segunda historia de la mañana es que no está claro que salgan adelante las mociones de censura, bueno, la que estaba presentada sobre todo en Murcia, Porque hay run run de que, igual, algunos diputados de Ciudadanos que no han sido consultados sobre esta moción y que no se llevan muy bien con la actual dirigente del partido de Ciudadanos, por ejemplo, la dirigente anterior que se llama Isabel Franco, que igual podrían votar en contra de la moción y que entonces no prosperara. ¿Y entonces qué pasaría? Pues que seguiría de presidente el señor López Miras, pero sin Ciudadanos ya formando parte del gobierno, porque seguramente lo que haría López Miras es deshacerse del partido naranja. Estuvo anoche en la brújula el presidente, el todavía presidente de Murcia, vamos a ver cuánto dura. Dijo que él públicamente no quiere hacer c a b a l a s La moción está firmada por todos los diputados.、Eh, la han mostrado ya,、eh, y a han hecho público que, que apoyaron esa moción y que la firmaron. Y no estamos en esa cuestión, la verdad. O sea que no hay ninguna posibilidad. La moción va adelante y la semana que viene usted dejará de ser presidente de Murcia. Pues eso parece. Eso, eso, parece. eso parece. Está resignado y a que pierde el poder el señor López Miras. Anda explicando por ahí que si él no convoca elecciones es porque él no podría presentarse otra vez a la selección, porque en Murcia sí que existe limitación de mandatos, solo se pueden presentar dos veces. Novedad que se introdujo después de que cayera el anterior de la n t e r i o r que era Pedro Antonio Sánchez. Castilla y León, por cierto, no hay temblor porque la moción del socialista t u d a n c a está abocada al fracaso. Hombre, necesitaría t u d a n c a que la mitad de ciudadanos. Se pusiera de su parte en el Parlamento Autonómico. Y a día de hoy no parece que eso pueda suceder. Seis a las seis. 6. La tercera historia es en Cataluña, porque comienza la nueva legislatura, se constituye el Parlamento, lo va a presidir Laura Borrás. Decisión de la propia Laura Borrás, le dieron a elegir los de Esquerra. ...claro q u Es vicepresidenta del Gobierno,、eh, portavoz del grupo de Juns, t presidenta de la Cámara. Y ella al final dijo, después de consultar con el jefe que es p u d e m o n t dijo: Pues presidenta de, del Parlamento. ¿Y para qué? Pues porque está investigada judicialmente por un asunto de presunto trato de favor a un amigo, cuando ella tenía posibilidad de gestionar dinero público, y porque eso hace、eh, previsible que en su momento un tribunal diga que está inhabilitada para ocupar un cargo público y entonces se pueda producir un, que es lo que se busca... es se lo un nuevo enfrentamiento. Entre el Parlamento de Cataluña, el Rodillo Independentista y la llamada Justicia Española. Pero vamos adelante, hoy lo que sale es la nueva mesa del Parlamento con cordón sanitario a los de Vox y el acuerdo del tripartito independentista, o sea, lo que ya había: Esquerra, Junts per Cataluña y la CUP, tripartito del que saldrá también la investidura de Per Aragonés antes del próximo 26 de marzo. En lugar de presidente de Junts habrá presidente de Esquerra, pero las alianzas son las mismas y el proyecto también. Seis a las seis. La historia es la controversia que sigue generando la vacuna de AstraZeneca. Ayer contamos ya en este programa que Dinamarca había suspendido. La aplicación de esta vacuna, porque e s t a b a investigando casos de、eh, aparición de trombos en los pacientes,、eh, en las personas vacunadas, para saber si existe relación causa-efecto entre la vacunación y la aparición de estos trombos. Pero es que luego vinieron otros ocho países que también preventivamente han suspendido esa vacunación en la Unión Europea. Ayer, pendientes de lo que dijera el gobierno de España a este respecto, con la reunión de, la, de las autoridades sanitarias, del Ministerio de Sanidad, y a última hora de la noche con la información que dice. Que aunque no se suspende en España la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, sí se confirma que uno de los lotes que son sospechosos ya estaba en España y se han aplicado 228.000 dosis en nuestro país. Y que lo que sí se ha decidido es que de momento no se va a ampliar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años, que es una medida que estaba ahí pendiente de autorización. Pues finalmente, o de momento, esa autorización no se, no se adopta. La Agencia Europea del Medicamento está diciendo que no hay riesgo, que son casos aislados y que no está aprobada. La relación entre una cosa y la otra. Los profesionales están reclamando prudencia. Estuvo Rafael Bengoa ayer en j u l i á n La o n d a por la tarde. Yo no crearía mucha alarma alrededor de esto. Yo creo que es, es bueno saber que hay sistemas, tanto en España como fuera, para eh, identificar eh, problemas con un medicamento o con una vacuna, etc. é t e r a Y en este caso. Eh, yo creo que、eh, lo que ha dicho la Agencia Europea、eh, es lo correcto y podemos seguir. Respecto de la evolución del coronavirus en nuestro país, de la epidemia, baja un poquito la incidencia acumulada. Estamos en 132 casos por 100.000 habitantes. La ocupación de camas de UCI también desciende un poco. Se encuentra en el 22%. 6 a la 6. Pues la quinta historia es el fondo este de ayudas que anunció Pedro Sánchez hace tres semanas. Lo anunció sin saber muy bien lo que era, 11.000 millones de euros. Sabía el número, sabía la cantidad, pero no sabía cómo. Y ya finalmente hoy el Consejo de Ministros, con carácter extraordinario, reunido esta mañana, lo va a aprobar. Se sabe que de los 11.000 millones, se sabe p o r q u é lo contó ayer el Gobierno, 7.000 serán de ayudas. Directas a pymes ya a autónomos. O sea, empresas que están en una situación tan apurada que han encajado una caída de más del 30% en su facturación en comparación con lo que ingresaban o facturaban antes de la pandemia, que tendrán que solicitar la ayuda correspondiente. Se encargará de vigilar la agencia tributaria, que los números están en orden, y se encargará de gestionar y de distribuir e d los fondos. Se encargarán los gobiernos autonómicos. Advirtió ayer la ministra de Hacienda, s e o r a Montero, que tienen que, que, tienen que esperar las, las empresas una vez que se les. Conceda la ayuda, pues unos días a que esta llegue. Unos días sería muy arriesgado ¿no? que pudiéramos plantear, porque estamos hablando de la totalidad del sector productivo y, por tanto, hace falta un trabajo de garantía jurídica que permita asegurar que el dinero llega y se emplea para los fines que están previstos. Estamos hablando de dinero público, por tanto, cualquier procedimiento tiene que asegurar que el dinero va a lo que, a lo que se pretende. Finalmente, los gobiernos autonómicos, como le digo, quienes se ocupen de la gestión y la agencia tributaria que se encargue de supervisar que lo, los números que presentan las empresas que solicitan estas ayudas están en orden. La sexta historia de la mañana es el arte digital y estos 70 millones de euros que s e a un dineral que se ha pagado en una subasta por una obra de un artista. Es un archivo JPG, o sea, es un collage de imágenes digitales. Pero que tiene p、pues, u el s e valor artístico que el mercado ha decidido que tiene. Es el tamaño de la obra, que se mide en píxeles 21.000 por 21.000, pesa 300 megas. Y según los expertos, lo que hace diferente esta obra es que es la, que es la primera que se subasta con el archivo digital NFT, NF que esto es lo que confirma su autenticidad. Bueno, que en las últimas semanas estos archivos han experimentado un boom entre coleccionistas. Es como coleccionar sellos, dicen los expertos que ha consultado Rubén Bartolomé. Es como coleccionar sellos, pero que no se puede tocar. Cuanto más se paga por ellos, más valor se les da. Aunque algunos puedan pensar que el valor artístico pues es, pues es discutible, pasa siempre. Más de uno en Onda Cero. d o n d e al c i n a Son las 6 y 11 minutos, son las 5 y 11 minutos en Canarias. Bartolomé, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué día celebramos hoy? Cuéntame. Pues mira, como es el 12 de marzo, celebramos el Día Mundial del Glaucoma. Engloba hasta 60 enfermedades oculares que causan un daño progresivo en el nervio óptico. La mayoría de personas afectadas no presenta síntomas en las primeras fases. Más adelante aparecen ya defectos en el campo visual y de forma progresiva la pérdida de visión. El glaucoma es la segunda causa de ceguera y la padecen unos 70 millones de personas en todo el mundo. Los familiares directos De una persona con glaucoma tienen un 10% más de probabilidades de sufrir, de sufrir esta enfermedad incurable. Incurable sí, pero si se detecta a tiempo, se puede frenar su avance y conseguir que una persona que iba a quedarse ciega pueda seguir disfrutando de la visión durante muchos años, incluso no perder nunca la vista. De ahí la importancia de este día, para recordar la necesidad de hacernos exámenes oftalmológicos de forma anual. Por eso, para concienciarnos, hoy también celebramos el Día Mundial de Glaucoma. Más de uno en Onda Cero. 6 y 12 minutos son las 5 y 12 minutos en Canarias. La ex consejera catalana m e r i t x e l l Serret se entregó ayer al Tribunal Supremo después de más de, más de tres años de huida en Bélgica de ¿eh? Valle m a z a r e s m e r i t x e l l Serret vuelve a España tras cambiar de estrategia. Ahora la guía un nuevo abogado, Inigo Iruín, un letrado que no es el habitual del círculo independentista catalán y con gran experiencia en los procesos vascos. Al no estar acusada de sedición, sabe que no se enfrenta en ningún caso a la cárcel, sino a una multa y a una inhabilitación que, hasta que dentro de un tiempo, No se afirme, no le impedirá ejercer de diputada. Se ha puesto a disposición del Supremo y el juez Yarena la ha citado para el 8 de abril. El rey Felipe presidió ayer en los jardines del Palacio Real de Madrid el acto de homenaje a las víctimas del 11 de marzo de los atentados. Francisco Paniagua. El rey pidió unidad frente al terrorismo, venga de donde venga y actúe donde actúe. Hay que prevenir la radicalización de sectores de la población, advirtió Felipe VI, que delante de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pidió el compromiso de todos los demócratas con la memoria de las víctimas. Acto solemne en los jardines del Palacio Real con la reina de negros riguroso en recuerdo a las víctimas y con representantes políticos de todo signo salvo Bildu, acto en el que se pidió que no se b l a n q u e a a los terroristas. 6 y 13 y una menos en Canarias desde el lunes podrán abrir en el interior los bares y restaurantes de la comunidad valenciana. Onda cero Valenciano para Sánchez. El gobierno valenciano permitirá a partir del lunes la apertura de un tercio del interior de los establecimientos hosteleros cuyo cierre se mantiene a las 6 de la tarde. También se reabrirán instalaciones deportivas como gimnasios o piscinas y podrán llevarse a cabo actividades de ocio educativo. Se mantiene la prohibición de reuniones. En domicilio, el toque de queda a las 10 de la noche y el perimetraje. Son medidas que estarán en vigor hasta el 12 de abril. Bajar también algo a partir del lunes, las restricciones en la hostelería de Baleares. Onda Cero, Mallorca, Martí n Rodríguez. Baleares avanza desde el lunes en la desescalada para bares y restaurantes. En Ibiza, únicamente en terrazas y a la mitad de su capacidad. Mallorca y Formentera podrán volver a servir en el interior, aunque con limitaciones. Menorca podrá llenar sus terrazas y aumenta al 50% el aforo en interior. Estas medidas se mantendrán en principio, sin cambios, hasta el 11 de abril. Nueva baja para el Congreso Mundial de los Dispositivos Móviles, la de Facebook. Onda c e r o Barcelona, Marcos Díaz. Facebook tampoco asistirá al Mobile World Congress previsto en Barcelona entre los 10-28 de junio y 1 de julio. La compañía argumenta que su política de prevención de riesgos y protección de la salud les aconseja ir a ferias internacionales hasta que no pase el mes de junio por la situación de la pandemia. Facebook, en todo caso, estudia opciones para participar de manera virtual en el móvil. Que ya suma cuatro bajas junto a las de Ericsson, Nokia y Sony. A seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias, repunta la pandemia en Francia, sobre todo en la región de París. Corresponsal Álvaro del Río. Situación inquietante y tensa, sobre todo en una región, la de París, con 12 millones de habitantes. Aumentan los contagios y de manera más preocupante los ingresos en la SUCI. Son ya 1.080 en la región y 4.000 a nivel nacional, rozando el pico alcanzado en la segunda ola. Las diferentes variantes son las causantes de dos tercios de los nuevos casos. Y para aliviar la presión en los hospitales, el gobierno francés prevé. Dijo ayer el ministro de Sanidad: decenas o centenares de evacuaciones sanitarias desde la región parisina a otras menos saturadas. El Banco Central Europeo va a mantener su política de estímulos al menos un año. Pedro Pablo González. El Banco Central Europeo ha decidido mantener su compra de bonos hasta como mínimo marzo del 2022 o hasta que la crisis del coronavirus termine. Con esta medida se frena el alza de la deuda nacional y se deja el mensaje que los estímulos van a continuar. El BCE estima que la recuperación no se va a producir en los primeros cuatro meses de este año, sino tras el verano, con la extensión de la vacunación. Y el levantamiento de las medidas de confinamiento. En su primera reunión con los sindicatos de la Función Pública, el ministro IZ se compromete a reducir el número de interinos en la administración. Carmen Sabido. La reforma del Estatuto Básico del Empleado Público obligará por ley a que se cubran las plazas estructurales por trabajadores fijos, de forma que se pueda reducir el número de interinos a una bolsa del 10%. En la actualidad, esta bolsa afecta a un millón de trabajadores. El nuevo estatuto también recogerá sanciones para los organismos que incumplan la ley. La pandemia ha tensionado al sector sanitario. Y según calculan los sindicatos, es necesario contratar a 280 mil trabajadores. Buena parte de los riders no les gusta el acuerdo que h a n alcanzado el gobierno, los sindicatos y las patronales, Caridad García. Los afectados por la ley r i d e r rechazan la norma que prepara el Ejecutivo. Los repartidores se sienten inmuneados por los agentes sociales y por el gobierno, mientras que las plataformas aseguran que la laboralidad solo generará incertidumbre. La patronal que aglutina a estas empresas estima que tres de cada cuatro repartidores s u f r i r á n Una merma en sus ingresos y que bares y restaurantes perderán 250 millones de euros en facturación. Y 17, a las 6 de la mañana, 5 y 17 en Canarias, Cruz Roja Española asegura que cada vez son más los jóvenes, son más jóvenes las personas a las que está teniendo que prestar ayuda Diana Rodríguez. Mujer española de 44 años en paro y con hijos a cargo. Es el perfil medio de las personas que han solicitado ayuda a Cruz Roja por primera vez a raíz de la pandemia. La COVID-19 ha rebajado en 20 años la edad media de los solicitantes de ayuda, de 65 a 40. 44. Crece la proporción de los hogares con hijos menores de 16 años, más de la mitad de los atendidos, y aumenta la tasa de pobreza infantil hasta el 95,6%. En el Reino Unido, un policía ha sido detenido por el secuestro y presunto asesinato de una mujer de 33 años. c o r r e s p o n s a l e en Londres, Elia Maza. La detención de un policía de Scotland Yard por el secuestro y el presunto asesinato de una mujer de 33 años ha conmocionado al Reino Unido. El agente identificado por la prensa como Wayne Consen, de 48 años y padre de dos hijos, era uno de los responsables de velar. Por la seguridad en Downing Street, Parlamento y zona de embajadas. El detenido afronta también un cargo por exposición indecente no relacionada con el caso. Las autoridades han arrestado a s í m i s m o a una mujer de la treintena por haber presuntamente ayudado al sospechoso. 18 minutos de las seis de la mañana, una menos en Canarias. Actualidad del deporte: los triunfos del Villarreal y del Granada anoche en la Europa League. Ana Rodríguez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Victorias del Villarreal y del Granada anoche en la ida de los octavos de final de la Europa League. Ambos conjuntos dejaron encarrilado su pase a los cuartos de final de la competición. El Villarreal ganó en Kiev 0-2 al Dinamo con goles de Pau Torres y de Albiol. Un Pau Torres que se lesionó, se retiró lesionado y hoy pasará pruebas médicas para conocer el alcance. El Granada también ganó 2-0 al molde de Noruega con tantos de Jorge Morales. Molina、y de Roberto Soldado, Jorge Molina, en el transistor de onda cero sobre si la eliminatoria estaba cerrada. Bueno, es un, falta e l partido de vuelta y, y no creo que sea tan fácil como, como lo e s t a b a p i n t a n d o La verdad que, que se, ha hecho, se ha hecho un buen partido, se ha hecho un gran esfuerzo, pero, pero bueno, ha h a b i o momentos del partido que. Que ellos también tocaban bien, tienen gente, gente muy rápida en bandas y, y nos han cumplido también las cosas. Además, Sergio Ramos habló ayer, muchos meses después, en la presentación de su documental. Pero sinceramente, para no decir mucho, porque no hay nada nuevo sobre su renovación. A mí me gustaría hoy poder decir algo, pero no tengo ninguna novedad, no hay nada nuevo, por lo tanto, todo sigue igual. Y de cara a la renovación, a día de hoy no hay ninguna noticia、eh, que os pueda comentar hoy aquí, ...no ya me gustaría, pero sí os garantizo y os aseguro que en cuanto haya alguna novedad o, o alguna cosa nueva, seré el primero en, en comunicarla. Ahora mismo estoy tranquilo y solo pienso en, en jugar, en volver al campo. Y en saborear algún título este año, que sería lo, lo mejor para terminar el año. Sergio Ramos, que puede entrar en la convocatoria del Real Madrid para el partido de mañana ante el Elche. Y esta noche comienza una nueva jornada de liga en Primera División, a las 9, d e r b i entre el Levante y el Valencia. En baloncesto, partido de Euroliga, el Barça ganó anoche en el w i t z i n Center al Real Madrid, 7-6-8-1. Hoy a las 7 de la tarde, Vasconia-Bayern Múnich y a las 9, v a l e n c i a f e n e r b a h c e Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. 6 de 5 y 20 en Canarias. Vamos a conocer ya en detalle la previsión del tiempo. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos en este viernes en el que de nuevo se nos van a nublar los cielos en la mayor parte de España. Está avanzando un frente frío desde el norte hacia el interior peninsular. No es muy activo, pero nos trae nubes. Y temperaturas más bajas que las de ayer. A esta hora ya lo notamos, ¿eh? el amanecer está siendo más fresco y luego por la tarde también restaremos algunos grados. Salvo en zonas del sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares. Ahí las temperaturas hoy subirán. En el resto, pues sí, van a ser más bajas, como notaremos en las comunidades del Cantábrico, en Aragón, en Cataluña o también en la zona centro. Bueno, en cuanto a las lluvias, esas se quedan en el norte. De nuevo, comunidades del Cantábrico,、eh, zonas de Castilla y León, La Rioja, Navarra.、Eh, esta tarde en Cataluña y Castellón nos podía caer algún chubasco. Y las nevadas, que esas no desaparecen, n、eh. Zonas de montaña, de nuevo, sierras de La Rioja o en los Pirineos, sobre todo, a partir de mil o mil cien metros. Hoy volverá a nevar. Y durante el fin de semana, en el extremo norte se iban a c o n t i n u a r las nubes y las precipitaciones, mientras que en el resto se a b r i r á n los cielos y tendremos algo más de sol, con temperaturas ligeramente más altas, durante el sábado y el domingo. Las esperamos, gracias, Brasero. Nos vamos ahora de ronda. Para repasar con las cabeceras regionales de Onda Cero esas otras noticias de este día, comenzamos recorrido en Onda Cero Murcia. Verónica Martínez. La delegación del gobierno ha abierto expediente sancionador a Vox por un acto multitudinario ayer de Abascal con centenares de personas sin cumplir las medidas de a f o r o n i distanciamiento. Lo convocaron como rueda de prensa, pero realmente fue un mitin y no lo comunicaron a la delegación del gobierno. Asturias, Onda Cero Oviedo, Arturo Tellez. La elección de jurado da inicio hoy al juicio contra el hombre acusado de propiciar la muerte del joven maestro David Carragal en Oviedo hace tres años. El j u z g a e l d o Logroño, Javier el juzgado de instrucción número uno de Logroño ha dictado auto de apertura de juicio oral contra ocho acusados de los hechos violentos del pasado 31 de octubre en el centro de Logroño. El fiscal solicita para los ocho acusados de los que uno está en prisión provisional entre cinco y quince años de cárcel, en total 77 años y seis meses de prisión. Para cuatro de los acusados se piden multas de 22.680 euros e indemnizaciones jurídicas. Conjuntas de 63.000 euros, administraciones y particulares afectados. En Onda Cero Madrid está p a c h i l i n a z a Visto bueno del Ayuntamiento de Madrid al nuevo contrato de limpieza, 1.700 millones de euros, incremento de un 45% para reforzar plantillas, medios mecánicos y ampliar la frecuencia de paso en los servicios. La información de Castilla-La Mancha desde Onda Cero Toledo, Javier Ruiz. Susto en la estación del AVE de Cuenca, donde los t e d a x tuvieron que detonar una granada de la Guerra Civil hallada en la mochila de un estudiante que venía de Ciudad Real. La estación del AVE tuvo que ser incluso desalojada. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. Extremadura, Onda Cero Mérida, Rafael Salguero. La Junta de Extremadura mantiene el objetivo de tener vacunados al 70% de la población mayor de 18 años a mediados de agosto. Serían unas 530.000 personas. Ahora mismo hay en torno a 4 9 ...de 9.000 extraños vacunados con las dos dosis. Canarias, Onda Cero Las Palmas, Gustavo de Dios. El Parlamento de Canarias, con la única abstención de Podemos, aprueba una proposición o、no、de ley de apoyo a los productores de plátano de Canarias para que el producto tenga excepciones en la futura ley de cadena alimentaria que podría suponer la muerte del sector. ¿Qué destacamos de Cantabria, Onda Cero Santander, María Gómez? Sigue la desescalada. Cantabria ampliará al inicio del toque de queda a las 11 de la noche a partir del próximo miércoles. Una reclamación insistente de la h o s t e l e r í a Eso sí, de cara a la Semana Santa, se reducirá de 6 a 4 personas las r e u n i o n e s En espacios n e cerrados públicos. Noticias de la comunidad valenciana Onda Cero v a l e n c i a n para Sánchez. La Generalitat prepara un plan de empleo específico para mujeres. Se va a aplicar tanto en el sector público como privado y el Consejo prevé destinar 20 millones que beneficiarán a un total de 2.000 mujeres. País Vasco Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián. No habrá autoridades vascas en la final de Copa del Rey que Real Sociedad y Atletic van a disputar en Sevilla el próximo 3 de abril. Al encuentro no acudirán ni el Enda c a r i ñ i g u l c u y u ni tampoco los alcaldes de San Sebastián en Ecogoya y Bilbao Juan María Burto. Coinciden ellos en que Sin público y sin que los ciudadanos puedan viajar, ellos tampoco. Información de Castilla y León, Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro. La sexta vuelta a Burgos femenina se celebrará del 20 al 23 de mayo y se estrenará este año en la máxima categoría del ciclismo, abriendo el calendario mundial de la especialidad. Se disputará sobre cuatro etapas duras y exigentes para las corredoras que harán de esta edición una de las pruebas ciclistas más importantes del mundo. Y terminamos recorrido en Aragón, Onda Cero Zaragoza, Luis p u y u e l o La incidencia del coronavirus. En Aragón, en las últimas semanas, de 67 casos por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja en ocho meses. Además, los brotes en residencias siguen descendiendo y no ha fallecido ninguna persona en esos centros en siete días, algo que no ocurría desde julio. En Onda Cero, somos más de uno. Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó. Se estrena Quién quiere ser millonario, edición famosa, con Juan Rabonet, que es el presentador. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Has ensayado para poner caras así como de tremendo suspense, intriga? <risa> no, no, no, to, todo lo contrario. Hay, hay que ensayar, no poner cara de nada, porque si pones cara de algo, me miraban como buscando algo en mi mirada, como、sí. si yo supiese algo, ¿sabes? Yo que tengo tres coos. Es que lo s a b es que lo sabes. ¿Es que lo sabes? <risa> Cuando le había roto la lengüeta a la cinta para、el、poder grabar. Pa sí, hombre. Lo de rellenar el huequito ese con lo que fuera para que、sí. se pudiera volver a grabar encima. Lo del chicle yo no lo había oído nunca, ¿eh? ¿En, ¿En, ¿En serio? ¿No? ¿No? ¿No? Haré pruebas. No, no, no. Es una guarrería. Es、bueno, no. una guarrería. <risa> eso, cierto, para el convite p o n e r langostinos que no se hayan descongelado del todo, que e s o es muy buenos los convites.、Si、de repente te n e s langostinos un poco langostino, congelados y estás ahí sí, sí, sí, metiendo sí, sí, uña, sí. metiendo un poquito de uña y luego con ese mismo dedo vas a la fuente de chocolate y metes el dedo. Ya no metes ni la fruta.、Ya. Es que a mí la fruta no me gusta. Metes el dedo, lo rechupeteas por ahí y vuelves a meter el dedo. Es que no me veas c o Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Onda Cero, Madrid. Hay tardes que son especiales. Por esa entrevista tan comentada, el territorio negro que te impactó, ese gabinete tan interesante o los momentos divertidos que se vivieron en la mesa de redacción. Así son las tardes de Julia. Y tus tardes también son especiales y muy intensas. Por eso no siempre puedes escuchar a j u l i a Otero en directo, pero siempre te quedará la web y nuestra aplicación. Encontrarás todos los programas y secciones de Julia en la Onda. Escucha, disfruta y comparte en tus redes sociales a Julia Otero siempre que quieras o puedas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hay estrellas de Hollywood que antes fueron estrellas del deporte.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 El día en Onda Cero. Es viernes 12 de marzo de 2021. Sale el sol en Castellón a las 7 y 16 minutos de la mañana. En Cuenca a las 7 y 25, en Santander a las 7 y 33 minutos, en Badajoz a las 7 y 44. Salvo en Baleares y Andalucía, bajan hoy las temperaturas entre 3 y 4 grados en el resto del país. El frente que estaba activo en Galicia va a ir extendiéndose por las comunidades del Cantábrico y va a llegar hoy en forma de lluvias débiles al Alto Ebro y a Cataluña. El viernes va a volver a ser de fuerte oleaje en las costas del norte de la península con olas de hasta 5 metros, aunque el viento va a ir amainando. A las 9 y media de esta mañana el Consejo de Ministros. De manera extraordinaria se aprueba el plan de ayudas a empresas y autónomos que está dotado con 11.000 millones de euros. Al final van a ser 7.000 millones, solo 1.000 menos que lo que pedía Podemos, los que se destinen a ayudas directas. A cambio, la formación de Pablo Iglesias ha acabado aceptando que sean las comunidades autónomas las que repartan los fondos. Como adelantó Honda Cero el pasado lunes, la agencia tributaria va a tener un papel determinante en el control de las transferencias directas. Dejarlo hoy, no tratar ese asunto y ser prudente. Ir de la mano de la Agencia Europea del Medicamento. c a r o l i n a Darius, la ministra de Sanidad. Y revela que de momento la Comisión de Salud Pública, o sea, el Ministerio de Sanidad y los representantes de los gobiernos autonómicos, va a posponer su decisión sobre si es conveniente administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años hasta que la Agencia Europea del Medicamento aclare si es conveniente o no hacerlo. Lo habían pedido varias comunidades autónomas, pero el gobierno ha decidido posponer esta decisión después de que hasta nueve países europeos hayan suspendido su administración tras los casos de trombosis que han surgido en algunos pacientes. La Agencia Europea del Medicamento lo que dice es que los problemas los ha provocado un único lote y que, por tanto, la vacuna de AstraZeneca debe seguir considerándose fiable. Y hay además visto bueno para otra vacuna, la de Johnson Johnson. Corresponsal europeo Jacobo de r e g o y o s Entre las ventajas de la vacuna de Janssen está que, a diferencia de otras, se puede conservar en un simple f r i g o r í f i c o Y que además es la primera monodosis que se va a comercializar en Europa. Según el acuerdo firmado con Johnson Johnson, habrá 200 millones con opción de llegar a 400. Solo este trimestre se s p e r a n 55 millones de dosis en España. Empezaremos a verla en abril. Sin embargo, no se descartan aquí tampoco problemas de producción. Eso sí, al ser la cuarta vacuna y a ver otras en estudio, la comisión espera que sirva para cumplir con el objetivo que aún mantiene de tener vacunada al 70% de la población en verano. Y esto a pesar de los incumplimientos de AstraZeneca, que seguirá entregando. Menos vacunas de las acordadas en el segundo trimestre del año. Esta vacuna, eso sí, seguirá formando parte del arsenal sanitario europeo porque la Agencia Europea del Medicamento ha estimado que los beneficios siguen superando los riesgos y que no hay indicios, además, de que los problemas de coagulación que han llevado a suspender su administración en varios países europeos formen parte de sus efectos secundarios. c o n t o a la evolución de la epidemia en España, la incidencia, se, la incidencia media se estanca, baja ligeramente de los 132 casos por 100.000 habitantes. La buena noticia es que se está traduciendo ese estancamiento en un sensible descenso del número de fallecidos. Hay que añadir 166 al acumulado del día anterior, un número que no veíamos desde el mes de octubre. La a c u m a c i ó n de las UCIs por pacientes COVID se ha reducido algo más, hasta el 22%. Y en el capítulo de las restricciones que se levantan, hay que decir que la comunidad valenciana va a permitir abrir el interior de bares y restaurantes con limitación de aforo desde el Próximo lunes, y que también el lunes se recuperará en Cataluña la movilidad entre comarcas. A 6 y 33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias de la Crónica Política. Primero, un nombre propio para hoy es el de Laura Borrás, es la líder del partido de Puigdemont, candidata en las últimas elecciones autonómicas, que hoy se va a convertir en la nueva presidenta del Parlamento Autonómico. Los otros dos partidos independentistas han aceptado la propuesta o exigencia de j u n t s p e r Cataluña. A cambio de esto, naturalmente, Per Aragonés será investido. Presidente del Gobierno de Cataluña, el próximo día 26. Como tarde, Onda Cero Barcelona, Laura Pons. Laura Borras será la nueva presidenta del Parlamento tras el acuerdo que han cerrado a contrarreloj los independentistas. Que Borras sea quien presida la Cámara Catalana no hace gracia a u e r r a ni a la CUP porque dicen que el independentismo no puede permitirse ninguna sombra de sospecha. Lo dicen porque Borras está imputada por presuntamente haber fraccionado contratos cuando presidía la institución de las letras catalanas. Sin embargo, Carla Riera, número 2 de la CUP, asegura que. Que no van a impedir su presidencia. Que la CUP es la garantía de que el Partido Socialista no tenga la presidencia del Parlamento de Cataluña. ブラス、プレイヤーのパラメン、アスケラーは全てのパ r e ン、アス r ラーは全てのパラメン、ア e ケラーは全てのパラメン、アスケラーは全てのパラメン、アス s ラーは全てのパラメン、a スケラーは全て r パラメン、a スケラーは全てのパラメン、アスケ a ーは全てのパ a メン、アスケラー i 全てのパラメン、アスケラーは全てのパラメン、アスケラーは全てのパラメ a アスケラーは全てのパラ o ン、アスケラーは全てのパラメン、アスケラーは全てのパラメン、アスケラメンは全てのパラメン、アスケラメンは s e r パ independentista. Madrid, la mesa del Parlamento Autonómico tiene previsto recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la región hoy el adelanto electoral convocado por la presidenta Díaz Ayuso. Ciudadanos y el PSOE entienden que no se pueden convocar elecciones habiéndose presentado dos mociones de censura. Si hoy al final acaba presentándose el recurso pidiendo medidas cautelarísimas, el TSJ tendrá 48 horas para decidir si las acepta, acepta y 15 días para resolver sobre el fondo del asunto. Más allá del conflicto jurídico, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha respaldado plenamente la decisión de Ayuso de convocar las elecciones en Madrid. Dice Casado que la moción de censura presentada en Murcia por Ciudadanos con el PSOE para descabalgar al Partido Popular. Hace irreversible la ruptura con Ciudadanos después de años de intentar compartir objetivos políticos. Si no lo han querido, lo haremos ahora por la base. Los españoles, ahora por ahora los madrileños, podrán unir al centro-derecha en la papeleta del Partido Popular para gobernar con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y para seguir creciendo, creando empleo, oportunidades y defendiendo la libertad. Inés Arrimada sostiene que Ayuso ha sido irresponsable al tomar esta decisión y que ha buscado una excusa para hacer lo que en realidad deseaba hacer desde hace tiempo. Dice además la líder de Ciudadanos que no puede hablarse de maniobra conjunta con Pedro Sánchez. Pero si esto fuera una maniobra orquestada por Moncloa, pues habrían querido, eh, eh, como han hecho, presentar mociones de censura en otros sitios y nosotros supuestamente tendríamos que apoyarlas. Y eso no es así. Niega también el Gobierno que estemos ante una estrategia pactada con Ciudadanos. Para el ministro José Luis Ábalos, número 3 del PSOE, lo que ha sucedido es que el PP ha cerrado los ojos ante lo que sucedía en Murcia. El problema es que en Murcia tenían un problema. Y lo que llama la atención es que no fueran conscientes del problema que tenían dentro. Eso es la pregunta: ¿por qué no eran conscientes? ¿Cómo no saben lo que están generando con sus socios? ¿no? El todavía presidente murciano, Fernando López Miras, del Partido Popular, pasó anoche por la brújula y le dijo a Juan Ramón Lucas que no ve opciones de que algunos diputados de Ciudadanos se rebelen y acaben votando en contra de la moción de censura. La moción está firmada por todos los diputados.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 La lección que nos dais debemos tenerla presente siempre, día a día, en nuestra memoria y en nuestros actos, y se refleja en los valores que nos identifican como sociedad libre, responsable y madura. discurso del rey ayer、eh, a las víctimas del terrorismo en el acto en conmemoración de, de las víctimas de los atentados del 11 de marzo del año 2004.、Eh, acto que se celebró en los jardines del Palacio Real. Asistió buena parte del gobierno y representantes de todas las instituciones del Estado. Dijo además en su discurso el rey Don Felipe que hay que preservar la memoria de las víctimas y que hay que además que prevenir la radicalización de sectores de la sociedad. Las asociaciones de víctimas que tomaron la palabra pidieron que no se blanquee a los que amparan el terrorismo y ya por la noche la presidenta de la VT, Maite Araluce, dijo en La Brújula que muchos días. Se sienten desamparados por parte de la clase política. Es verdad que muchas veces notamos que nos quieren hacer invisibles a las víctimas del terrorismo. Y eso significaría enterrar nuestras reivindicaciones de verdad, memoria, dignidad y justicia. Y, y eso, bueno, pues parte ...parte de la, de la clase política、eh, p u es es lo que hace: allanar el camino a los que defienden que la reclamación de justicia dicen que es venganza, la de memoria es rencor, la de verdad es engaño y la de dignidad es odio. El ministro Miquel Izeta quiere acabar con uno de los males endémicos de las administraciones públicas, que es el de la temporalidad del empleo, como todos los ministros que le antecedieron. Ayer se reunió Izeta con los sindicatos de la función pública y les ha prometido que va a hacer posible para reducir el millón de interinos que existen a día de hoy, como lo prometieron todos sus antecesores, como nos cuenta Carmen Sabido. Miquel Izeta se propone atajar el problema de los interinos en las administraciones públicas, un problema que ya afecta a un millón de personas. Lo hará reformando el estatuto básico del empleado público. y esta Forma obligará a que las plazas estructurales se cubran con trabajadores fijos. El ministro no descarta incluir sanciones para los organismos que lo incumplan y le gustaría que la bolsa de interinos se quedara en un 10%. Veremos exactamente qué consecuencias pueda tener el hecho de que no cumplan. Eso tiene, es una pieza de, de, ese, de esa política para limitar la temporalidad. No me atrevo a decir erradicar, porque como ustedes saben,、pues、se acepta de un 8 a un 10% de temporalidad en las. Administraciones. En su primer encuentro con el ministro, los sindicatos han reclamado recuperar poder adquisitivo y más personal. Calculan que en sanidad hay que contratar a 280.000 sanitarios. Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. A、las 20, a las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Otras, otras noticias de esta mañana del viernes. Incautadas más de dos toneladas de hachís en una operación antidroga en Cádiz y Málaga. Que se ha saldado con la detención de 62 personas, todos miembros de una banda conocida como el Clan de Polo, especializada en la logística de las narcolanchas en el estrecho de Gibraltar. Los agentes se han incautado también de más de 20 embarcaciones, armas de fuego y 100.000 euros en metálico. La Audiencia Nacional amplía la condena al rapero h a s e l por no pagar las multas de la sentencia. Suma un año y cuatro meses de cárcel a la pena de nueve meses que cumple. En prisión. Los jueces le han declarado insolvente por no tener medios para pagar los casi 30.000 euros de multa、e、impuestos por enaltecimiento al terrorismo, una decisión que podrá ser recurrida por el rapero. Detienen al presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra por supuesto blanqueo. La policía ha registrado la sede de la entidad imputada por el impago de cuotas, en concreto 6 millones de euros, al Consejo General de España. También han detenido a la esposa y a la hija del presidente, los tres acusados de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal. h a s de 2.800 conductores fueron multados el año pasado dos o más veces por no utilizar el cinturón. Un dato que la Dirección General de Tráfico considera preocupante: de las casi 900 personas que fallecieron en 2020 en accidentes de tráfico, 125 no llevaban puesto el cinturón de. Seguridad. En cuanto a las razones, lo más repetido entre los conductores es que no lo usan en trayectos cortos ni cuando van despacio. Reino Unido lanza su programa de intercambio de estudiantes para sustituir al Erasmus. Se llama Turing, su financiación costará 128 millones de euros y a partir de septiembre facilitará la movilidad de 35.000 estudiantes británicos por todo el mundo. En las negociaciones sobre el Brexit, Londres rechazó continuar en el programa Erasmus como país asociado al considerarlo extremadamente caro. Descubren que un planeta a 39 años luz perdió su atmósfera y ha creado una nueva. La primera, compuesta de hidrógeno y helio, desapareció a causa de la fuerte radiación de la estrella que orbita, algo que en poco tiempo habría dejado. En este exoplaneta reducido a un núcleo desnudo. Sin embargo, ha sido capaz de generar una nueva atmósfera más rica que la inicial gracias a su actividad volcánica. En Onda Cero, más de uno. e n l o s 17 minutos, las 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Celebremos que es viernes. Con Sara Iturbide y con la historia de una canción, hola ¿no? Sara. Hola Carlos, la canción de hoy es de esas que es imposible no cantar a pleno pulmón, así que únete al equipo para darlo todo con Living on a Prayer de Bon Jovi. Desde 1986, una época de crisis económica y social en Estados Unidos en la que había huelgas de trabajadores muy a menudo. La canción habla de Tommy y Gina. Tommy se ha quedado sin trabajo y Gina es camarera, así que la pareja tiene problemas económicos. j o n Bon Jovi y Richie Sambora escribieron la canción junto al famoso compositor Desmond Child. Cuando decidieron ponerse manos a la obra, el cantante quería que se hiciera basándose en una historia real, así que tomaron la del propio Desmond Child y la novia que había tenido años antes cuando él era taxista y ella camarera. Es un canto a la superación de una generación que estaba sufriendo especialmente la crisis. Fue elegida como el mejor tema del grupo por parte de sus seguidores. En la canción It's My Life vuelven a hacer referencia a esta pareja con la que se sentían identificados muchos de los jóvenes fans de la época. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Vuelve quien quiere ser millonario. Edición Famosos. Concusantes r del mundo de la cultura, la literatura, la canción, el cine, los deportes, el ganador puede llevarse hasta un millón de euros. Hoy a las 10 de la noche estreno con Antonio Resines, David Broncano y Viviana Fernández en Antena 3. La tele abierta.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 Perros de asistencia que nos escuchen, les contamos que, según un estudio, sus patas son lo suficientemente limpias como para entrar en cualquier centro hospitalario. Sobre el papel y según un acuerdo de la ONU, estos perros guía deben ser bienvenidos en cualquier sitio, tiendas, transporte público u hospitales. Pero en la práctica, hay dueños que se ven con algún problema para acceder con su ayudante por razones de higiene. El 81% de los dueños de perros de asistencia en Países Bajos aseguran que hoy, que hoy le niegan la entrada en algunos lugares. Por eso, un estudio de la Universidad de Utrecht. Ha tomado muestras en las patas de 25 perros de asistencia y las suelas de los zapatos de sus dueños. Resulta que las patas de los animales están mucho más limpias de lo que se pensaban, más que las suelas de los zapatos. Así que con esto debería acabarse con esta mala costumbre de negar su entrada a algunos sitios. Los caballos que nos escuchan les contamos que durante 2020 ha crecido la cantidad de ejemplares de pura raza española. Hay 12.300 más que el año anterior, prácticamente la mitad machos y la mitad hembras. En total hay casi 250.000 caballos de pura raza española repartidos en ganaderías de 66 países, aunque como es lógico, la mayoría están aquí, crecen en los ganaderos que crían esta raza en Estados Unidos, Italia y Alemania. Y otra noticia de caballos: en Lugo, dos personas han sido detenidas y hay otras tres investigadas por utilizar la identidad de caballos de pura raza española. Que ya habían muerto para vender otros que no están tan cotizados. Uno de los caballos identificados estaba tasado en 23.000 euros. A los cinco se les acusa de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Más de uno. 7 menos 10, 6 menos 10 en Canarias. Momento para el primer vistazo a la prensa en este más de uno, empezando por los diarios de ámbito nacional, tanto los digitales como los de papel. Rubén Bartolomé, buenos días. Buenos días, Oscar. El español Arrimadas se negó a romper del todo con el PP como quería Moncloa. El confidencial Iglesias amenaza con ir por libre en el Congreso si el PSOE da prioridad a Ciudadanos. Lo que dice el Independiente es que Iglesias levanta el veto a Arrimadas para respaldar toda moción contra PP y Vox. El periódico Laura Borras presidirá una mesa en la que se estrena la. ほう。 La vanguardia a la elección de Borrás para presidir el Parlamento abre la vía al g o b e r n Esquerra Junts. La razón: Calviño pierde el pulso y habrá 7.000 millones en a y u n a s directas. Dice el Mundo que Podemos y PSOE aprueban su reforma para atar al Poder Judicial. El país llega a la primera vacuna de una dosis luz verde al fármaco de Janssen mientras varios países dudan del de AstraZeneca. Y termino con ABC: el rey pide el compromiso de los demócratas con las víctimas del terrorismo. Gracias, Rubén. La prensa internacional r e p a s a los diarios extranjeros. Lo iniciamos hoy en Italia porque Elena. Bueno, buenos días. Muy buenos días. Porque ya ha saltado la alarma al fallecer cuatro personas después de recibir la vacuna de AstraZeneca. Sí, titular de la República, AstraZeneca, el temor de Europa. La verita dice: si ya íbamos con retraso, esto nos paraliza por lo menos otro mes y medio. Que no cunda el pánico es lo que dice el domán y los beneficios son mayores que los riesgos. Acabó hoy en Estados Unidos, muy comentado este viernes el discurso de anoche de Joe Biden al país. Leo en el Washington Post. Biden habló sin alardes con un discurso esperanzador. El presidente quería hacernos ver un rayo. de luz al final de este oscuro y horroroso túnel. Y completamos el repaso de la prensa mirando la, los periódicos regionales, que es lo más destacado hoy, Sara y Truid, en, en la prensa regional. Bueno, pues comenzamos con el Correo Vasco. Bilbao lanza 110.000 bonos bar para apoyar el sector hostelero. Son valores subvencionados al 50% por el ayuntamiento. La Voz de Galicia. Una empresa rechaza a una alumna en prácticas por no tener vestuarios para mujeres. Desde la Comunidad Valenciana, Levante destaca repatriaciones en cascada s de caballos por el virus equino. Y terminamos con Canarias 7. Unos 2.000 inmigrantes continúan alojados. En hoteles, en zonas turísticas. No se vaciaron en febrero. Cada día, a esta hora, contamos esa noticia que no interesa a nadie. Y que hoy, Elena, hoy esa noticia nos lleva hasta África, hasta tierras de Mozambique. En concreto, al noreste de este país. La insurgencia islamista que comenzó en la provincia de Cabo Delgado en 2017, lejos de controlarse durante estos años, está ahora peor que nunca. Solo el año pasado, más de medio millón de personas tuvieron que huir y dejar sus hogares. Han quemado sus casas, han destrozado granjas, escuelas, hospitales.、No、chubela, vaya, Se llevaron a, a la... mi nieta, no sé si para casarse con ella o para matarla, dice un hombre. Ha desaparecido tanta gente, no sabemos siquiera el número. Hay niños solos que han visto cómo se llevaban a sus madres, cuenta otra mujer. Uno de los principales problemas es que no se sabe nada acerca de estos insurgentes, solo que en 2019 prometieron lealtad al ISIS y que desde entonces la violencia no ha parado de crecer. A diferencia de otros grupos terroristas, no predican sus ideas, no hacen comunicados, no desafían siquiera a los gobiernos. Nadie conoce nada sobre esta insurgencia, de sus orígenes, de qué les motivó a comenzar esta lucha y ese desconocimiento sobre qué defienden y qué quieren lo agrava todo. Solo en el pasado mes de noviembre, según el último informe, más de 50 m o z a m b i q u e s t s Fueron decapitados, al menos 2.000 han sido asesinados, otras tantas personas están desaparecidas. Pero todo esto, ¿a qué le interesa? Estamos enfilando ya el fin de semana, estamos a 12 de marzo y lo que ahora vamos a hacer antes de que den las 7, las 6 en carnes, es recordar qué sucedió otros días que, como hoy, también fueron 12 de marzo. Lo hacemos con la ayuda de Diego Fortea. El 12 de marzo de 1886 comienza a publicarse en Madrid el diario El Socialista, dirigido por Pablo Iglesias. En 1946 nace la actriz Lisa Minelli. 1986: Los españoles aprueban en referéndum la permanencia de España en la OTAN con el 52% de los votos. El ingreso de España en la OTAN no añade a la seguridad nacional. El voto no ha sido realmente el positivo en este referéndum, en e s e referéndum tan controlado por el gobierno. Era la paz lo que yo defendía, lo que seguiré defendiendo, con OTAN, sin OTAN y me da igual. En el año 2000, el Partido Popular, liderado por José María Aznar, consigue la mayoría absoluta en las elecciones generales. Quiero que mis primeras palabras en esta noche, que es una noche de alegría, Y mi primer pensamiento es para todos los españoles, para los que una vez más han contribuido a que nuestra democracia sea mejor. Tal día como hoy, el 12 de marzo del año 2010, fallece el escritor Miguel Delibes. Yo achaco esta dedicación a la literatura un poco. Haber encontrado un tiempo disponible. En seguida al final les vuelvo a detallar todo lo más sustancioso de la actualidad de este viernes. Que el lo、no、meteorológico, ojo, viene con más nubes que ayer, se apaga un poco el sol en casi toda la península y con temperaturas algo más bajas. Honda Cero Madrid 98.0 ¡Ana! ¡Qué mala casualidad! Encontrarnos precisamente en un hospital. Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla. Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso. Llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes. En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es. La brújula, toda la jornada informativa a debate. Lo que ha pasado durante el día y la última hora. Noticia de esta noche, de esta hora. Mantenemos la, la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente.、El、Congreso de los Diputados, Juan de Colmenero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Ramón. A partir de ahora, casi. Se van filtrando datos e impresiones. ¿Qué sabemos de la negociación desde el Partido Socialista? i g n a c i o Jarillo, buenas tardes, Jarín. La situación a e s t ahora. La brújula, el informativo de Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes a las 8. De la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Desde La Brújula, muchas gracias por escogernos para informarse. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, 30 años juntos. Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero con el sello de Carlos Alsina. Tengo que consultarte una cosa, le dice secretamente. Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa, pero a veces le presenta a uno un caso de conciencia difícil de resolver. Para mí no hay más conciencia que la estrictamente revolucionaria. A sangre y fuego. Milagro en la gran ciudad. El mago de Oz. Celia en la revolución. Cómpreme una radio. Buen día, ovejero. Buen día, señor. ¿Salió usted a caminar temprano? No, no, no camino. He pasado la noche en la cueva. Mi esposa está dentro. Ha parido un crío, moreno y menudo. El parto es una experiencia dura. Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero. Tenga vuestra merced bien, mi señor Don Quijote, darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado. Advertid, hermano Sancho. Esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encortijadas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Es el momento de tomárselo en serio y de pasar a la acción. No nos valen las fotos, queremos realidades. Por eso, desde Antena 3 Noticias, nos sumamos a Constantes y Vitales Objetivo 2% para conseguir un pacto entre todos los partidos políticos que eleve al 2% del PIB la inversión en ciencia. Lo queremos ya y lo queremos para siempre. Únete a nosotros y firma en c o n s t a n t e s y v i t a l e s c o m Compromiso a tres media. Onda Cero. Madrid. Este sábado ponemos en juego la Liga en Radio Estadio. ¿Será capaz el Atlético de Madrid de mantener su ventaja? ¿Reducirá su desventaja el Real Madrid? Getafe Atlético de Madrid y Real Madrid Elche. Además, todo lo que o c u r r a en los partidos a la vez Cádiz y Osasuna Valladolid y en los encuentros de Segunda División. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, emoción, análisis y buen humor en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Hay que asegurar el penalti.、Si、necesitas ese gol como sea, pues tienes que tirarlo así. Ni Panenka, ni su madre de donde sea. ¿Eh? Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. A las 7 en punto de la mañana son las 6 en Canarias. Es viernes. Estamos en el 12 de marzo del año 2021 y celebramos. A San Teófanes, el hombre más rico de Sigiriania en Bitinia, que renunció a su patrimonio, se hizo monje y se dedicó a escribir la historia bizantina. Fue apodado por ello el Cronista. Es el día de San Elpegio, obispo de Winchester. Trabajó con ahínco por la restauración de la vida monacal. Y es el día de San Inocencio, que siendo papa de Roma sufrió el saqueo de Alarico a comienzos del siglo V. Así que felicidades a los Inocencios y también a los chenchos que se pierden en la Plaza Mayor. Buenos días, desde Onda Cero. A este nuevo día, víspera del fin de semana, en el que se va a cumplir un año del primer estado de alarma que nos declaró Pedro Sánchez en aquel Consejo de Ministros Interminable ¿eh? del sábado 14 de marzo, del que Podemos filtró una versión del decreto que luego resultó que no era la definitiva. q u e s e viéndolo con perspectiva, ya había empezado entonces este hábito de utilizar la filtración de documentos no definitivos para meterle presión al socio de gobierno. Eso ya pasó hace un año y nada menos. Que con el decreto del estado de alarma, que era como un hito en nuestra historia política. Y ahí seguimos en lo que hace a las filtraciones y demás. Un año después de que España se confinara por vez primera, y la vez más drástica, que fue aquella reclusión total, el Consejo de Ministros, que iba a ser para 15 días y luego acabó siendo para varios meses, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy, un año después, las primeras ayudas directas, directas a pymes y autónomos. Gravemente afectados por la caída de la actividad. Y A diferencia de las medidas anteriores, que habían sido moratorias fiscales, aplazamiento de pagos, avales y créditos a bajo interés del ICO, etc., esta vez es dinero contante para, pagar a, para que esas empresas y autónomos puedan pagar a su vez a proveedores o a、eh, deudas que tengan contraídas. Para esto, es, es dinero que se llama finalista, o sea, es para esto, para lo que se. Concederá el dinero a las empresas que presenten la solicitud y que reúnan los requisitos correspondientes. Las pymes que lo soliciten tendrán que acreditar que han sufrido una merma de al menos el 30% de su facturación anterior a la pandemia. O sea, que están ingresando o han ingresado un 30% menos que lo que venían ingresando. Y serán los gobiernos autonómicos al final los que gestionen, será la agencia tributaria la que supervise. Dará detalles esta mañana el Consejo de Ministros y la portavoz una vez que se haya reunido. Y da así por resueltos el Ministerio de Hacienda. Aquellos flecos técnicos de los que habló el martes la ministra Montero, ministra de Hacienda, para justificar precisamente que se retrasara la aprobación de este fondo. Simplemente, ante la pregunta de su compañero, desmentía que el retraso se debiera a una tensión o a un conflicto entre los、eh, socios que componemos este Gobierno, sino que son cuestiones puramente domésticas, técnicas. De los 11.000 millones que anunció el presidente hace tres semanas, Sin tener todavía decidido qué estaba anunciando en realidad. Finalmente son 7.000 los que se van a adjudicar en ayudas directas. El resto, esta mañana sabremos en qué otros, a través de otros instrumentos, también se habilitan. Meses después, por cierto, de que a imagen y semejanza de lo que se hace ya en otros países, como en Alemania, como en Francia, empezaran a reclamar ayudas directas las patronales. Tuve ayer una reunión a primera hora con el presidente. Sus palabras fueron literalmente estas: Mira, Paco, pase lo que pase, no convocaré elecciones, porque la gente no lo entendería. El s e señor señor Igea es el vicepresidente naranja de Castilla y León. Le ha garantizado su apoyo al presidente del PP, que es el señor Fernández Mañueco, que no prosperará, salvo grandísima sorpresa, la moción de censura. Que ha formalizado el Partido Socialista. Ayer Igea contó esto, que habló con Fernández Mañueco cuando ya estaba en el ambiente lo de la moción de censura de, de Murcia y que é le l dijo que en ningún caso convocaría elecciones. Es verdad que ahora ya no puede convocarlas porque hay una moción de censura tramitándose. Pero esta es la manera que se sepa que Mañueco nunca se planteó convocar elecciones, ni aunque le formalizaran o, o pensar él que le iban a formalizar una moción de censura, esta es la manera. Que tiene la coalición de gobierno BP Ciudadanos en Castilla y León de desmarcarse de lo que ha sucedido en la Cuneda de Madrid. Esta es la forma que tiene el señor Fernández Mañueco de marcar distancias, también en esto, con Isabel Díaz Ayuso. Confío plenamente en la palabra de Inés Arrimadas, como confío plenamente también en la palabra de Francisco Igea. Mañueco sí confía en la palabra de Inés Arrimadas, que le ha dado su palabra de que la moción de censura del PSOE. No va a prosperar. Hay otros dirigentes del Partido Popular que confían menos en la palabra de la señora Arrimadas, sobre todo cuando ella mantiene que no había una operación de ámbito nacional para desalojar al PP, de la mano del PSOE, para desalojar al PP en Murcia, en Madrid, en Castilla y León y en Andalucía.、Que、esta es la tesis que sostiene la Dirección de Ciudadanos. La Dirección Nacional del Partido Popular, con la que Arrimadas contó ayer, que habló. A lo largo de la mañana del miércoles, cuando trascendió lo de la moción de censura de Murcia, de que ella habló con Pablo Casado para garantizarle, ella personalmente, darle su palabra de que lo de Murcia era solo para Murcia, es decir, que no había una operación de mayor alcance. Le dije además que lo de Murcia se circunscribía a Murcia, que no iba a haber ninguna otra moción de censura en ningún otro lugar, obviamente, y bueno, y pues volvimos a hablar de lo que hemos hablado tantas veces: de que en Madrid ni moción de censura ni adelanto electoral. Según la versión de la señora Rimadas, Casado le dijo que no habría cambios en Madrid. Pese a lo cual, la señora Díaz Ayuso convocó elecciones anticipadas después de cambiar impresiones con Casado y de expulsar a ciudadanos del gobierno de coalición. Pues aquí tenemos las dos versiones: ¿no? En ciudadanos juran y perjuran que nunca hubo una operación nacional pactada con la m a n c l o a en el PP juran y perjuran lo contrario. Que sí que la había, pero que fue la audacia, la celeridad, los reflejos de Díaz Ayuso convocando elecciones lo que abortó esa operación. O sea, alguien miente, obviamente, o、no、es una cosa o es la otra, pero aquí tenemos la diferencia de versiones. Estamos ya en una batalla por el relato, que dirían a los finos, de propaganda que se decía en otros tiempos, porque estamos ya en una campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Campaña electoral que, salvo que el Tribunal Superior de Justicia diga lo contrario, Desembocará en unas elecciones el próximo 4 de mayo, no falta tanto. Y si hay elecciones, tiene que confirmar primero Ciudadanos ...si presenta al señor Aguado como candidato. Él ayer en este programa dijo que esa es su voluntad, pero claro, hay unos mecanismos internos, primarias, o ¿eh? s y el PSOE lo mismo. Tiene que hacer primarias el PSOE para ver a quién pone de candidato. O sea que sigue Sánchez b u s c a n d o a ver si encuentra. Bueno, a vueltas con los gobiernos de coalición. El gobierno de coalición más veterano que tenemos en España. Es el que integran los yunqueras y los pujemones en Cataluña. Esta es otra pareja a palos. O sea, no hay gobierno de coalición en el que haya más rivalidad, más desconfianza, más pisarse la manguera los unos a los otros que el gobierno de Cataluña. Y a pesar de eso, renueva sus votos matrimoniales este viernes en el Parlamento Autonómico. Se va a constituir la nueva Cámara, que es fruto de las elecciones del Día de San Valentín. Con el rodillo independentista decidido a convertir otra vez a la oposición en un florero durante los próximos años. No sé si serán cuatro, e n Cataluña las elecciones deben ser cada dos o tres, pero en los próximos años. El tripartito, que en realidad es el que forman Esquerra con Juntsper Cataluña y con la CUP, saca hoy adelante el reparto de sillones en la mesa del Parlamento, con el cordón sanitario a Vox, mi a g o a Vox, y con la presidencia del Parlamento para Juntsper Cataluña, en la persona de la señora Laura Borrás, que naturalmente está incursa en un procedimiento judicial. Y、igual por eso la hacen presidenta del Parlamento, porque en la política catalana ya sabe usted que estar imputado pues, se valora como un mérito. En el resto de España igual es un obstáculo, pero en Cataluña, si estás imputado, oye, ¿a quién mejor que a ti para s e de presidenta del, del Parlamento? Lo primero que tiene que decidir, que tendrá que decidir la nueva presidenta, es si procede que el señor i l l a que ganó las elecciones, se acuerda del señor i l l a uno que fue ministro de Sanidad. Revulsivo de las elecciones autonómicas. Si el señor i l l a puede defender su candidatura a ser investido, aun sabiendo que la tiene perdida. O si por el contrario, la presidenta del Parlamento decide que directamente la investidura de Pera Aragonés y y a se queda con las g a n a s Pues lo veremos. Frente a quienes sostenían que si les daba la suma, Esquerra y el PSC harían un tripartito de izquierdas con Podemos, lo que ha prosperado es el tripartito de siempre, que es el independentista. O sea, ya pueden llevarse a matar Puigdemont y Junqueras, que su alianza es infinitamente más estable que la del PP y Ciudadanos o que la del PSOE y Podemos. Hasta aquí llegó el efecto y ya de ahora en adelante, el día de la marmota catalana. Carlos Alsina en Onda Cero. Son las 79 minutos, una menos en Canarias, Noticias Renfe. Renfe ha obtenido el sello SGS de desinfección monitorizada para toda su flota de trenes AVE, Larga Distancia y a v a n que certifica la eficacia de los protocolos de limpieza y de desinfección. Este sello SGS y la certificación AENOR, que obtuvo el mes de junio, suponen un paso más del programa de Tren Seguro de Renfe para ofrecer a los viajeros la máxima seguridad en sus desplazamientos en tren. RENFE, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. noticias de la mañana del viernes, las bajas de Facebook y de Oracle en el mobile hacen peligrar su celebración también este año. La organización confía en seguir adelante, pero ya son más de seis grandes compañías las que han anunciado que no irán presencialmente a Barcelona. Todas alegan riesgos para la salud de sus empleados. Además, según cuentan Independiente, grandes empresas de telecomunicaciones presionan a los organizadores para retrasar el Congreso a octubre. La Agencia Europea del Medicamento autoriza el uso de la vacuna de Janssen. La primera de una sola dosis y más fácil de conservar se espera que llegue a España a partir de abril. La farmacéutica promete. Además, efectividad frente a las variantes brasileña y sudafricana. La EMA ha recomendado seguir administrando la vacuna de AstraZeneca después de que se detectaran trombos de 30 personas de toda la Unión Europea. España esperará para autorizarla en mayores de 55 años. Carolina d a r i a s en la sexta.、Yo、quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y de prudencia. En España. No, no ha sido notificado ningún, efect, ningún evento trombótico de este tipo. También quiero decir que no se ha acreditado esa relación causal entre la vacuna y, y, y el trombo producido. Por tanto, precaución. Joe Biden dará orden para vacunar a toda la población a partir del primero de mayo. Al menos para que sepan cuándo recibirán las dosis. En su primer discurso a la nación, Biden ha celebrado que cuando se cumplan 60 días de mandato se habrán puesto 100 millones de dosis, superando el objetivo que se había marcado. Ha pedido un último esfuerzo a los ciudadanos para evitar nuevas restricciones y apunta a julio como fecha para recuperar algo de normalidad. Estados Unidos, e s os necesito, necesito que cada uno haga su parte, necesito que os vacunéis cuando sea vuestro turno. El 4 de julio es una b u e n a una buena Oportunidad para que podamos reunirnos a celebrar el día de la independencia. Congreso aprueba recortar las funciones del Consejo General del Poder Judicial mientras esté pendiente de renovación. Con 196 votos a favor, pasa ahora al Senado para su aprobación definitiva. La reforma impide que el CGPJ continúe haciendo nombramientos en la cúpula judicial una vez expirado el mandato. Se prevé que entre m i g o n en el mes de abril. Desde el p s o e defienden la norma en el PP. Dicen que se trata de una maniobra de chantaje. Esta ley es una ley necesaria y oportuna, pero es verdad que esta ley no acaba con el problema. Se trata de una norma cuya finalidad ha sido única y exclusivamente la de chantajear a l Partido Popular en el proceso de renovación del Consejo g e e n r a l d e l Poder Judicial.、Y、el r e y Felipe reclama unidad en la lucha contra el terrorismo. Venga de donde venga, ha dicho en el acto de homenaje por el 17 aniversario de los atentados de Atocha. Remarcó la importancia de que los jóvenes conociesen la historia más reciente para que no se repita y para preservar la memoria de las víctimas. Ustedes sois quienes mejor representáis la grandeza y la dignidad de la democracia. La lección que nos dais debemos tenerla presente siempre.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 A las 7 y 13, una menos en Canarias. La previsión del tiempo para este nuevo día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto. Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Pues hemos llegado ya al último fin de semana del invierno. Sí, este que tenemos por delante. Y al siguiente, ojo, que cuando comience la primavera, el día 20. Una cosa te voy a decir, quizá ese día es cuando justo estemos volviendo a, a un tiempo frío y a nevadas en buena parte de España. Bueno, eso nos cuenta el pronóstico, pero de aquí hasta entonces todavía puede cambiar. Hoy lo que de nuevo cambian son las temperaturas, porque vuelven a bajar, lo notamos, vuelve a hacer más frío a esta hora del día. Y luego por la tarde también van a bajar respecto a las de ayer, salvo en el sur de Andalucía, Ceuta y Melilla, donde a h í conservan el sol. Y donde hay todavía puede hacer hoy un poquito más de calor. En el resto, refresca con nubes que van a avanzar por la mayor parte de España, lluvias en el Cantábrico, Castilla y León, La Rioja y por la tarde en Castellón y Cataluña. Y nevadas, ¿eh? en zonas de montaña. También tenemos un temporal costero en las costas de Galicia y del Cantábrico y ese va a seguir todo el fin de semana. Fin de semana de olas, de nubes también en el norte y para el resto de España, ya mañana y pasado, algo más de sol. Y temperaturas un poco más altas. Más de uno en Onda Cero. Siete y cuarto, una menos en Canarias. Este viernes, el Consejo de Ministros Extraordinario aprueba por fin el plan de, 11 de los 11.000 millones de ayudas. Conoceremos. Los detalles, algunos de ellos ya trascendieron en la tarde de ayer. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Buenos días. Después de tiras y aflojas, el gobierno ha encontrado un equilibrio interno para aprobar las ayudas directas a las pymes y a los autónomos. Serán 7.000 millones, casi lo que pedía Podemos, pero el dinero lo repartirán las comunidades autónomas, algo que rechazaba la Formación Morada. La Agencia Tributaria, como adelantó Onda Cero, tendrá un papel fundamental. Controlará los requisitos para poder acceder a las ayudas. La participación de la Agencia Tributaria, brazo ejecutor de Hacienda, Puede intimidar a más de uno. Además, hay 3.000 millones en reestructuración de deuda, otros 1.000 millones para las empresas medianas en créditos participativos, un paquete especial para Baleares y Canarias y se extiende hasta el 31 de diciembre la moratoria en los concursos de acreedores. La s e s de la mañana arranca la sesión del Parlamento de Cataluña, sesión constitutiva, pleno en el que se va a elegir a Laura Borrás como nueva presidenta de la Cámara, salvo gran sorpresa. Y por tanto será ella quien en el plazo de 10 días proponga candidato a la investidura. Barcelona, Laura Pons, buenos días. Buenos días, con Borrás de presidenta de la Cámara Catalana, la decimotercera legislatura empezará a andar con la duda de si podrá completar su mandato. Todo dependerá de cómo evolucione su causa judicial que pasará al TSJC. Hasta ahora estaba en el Supremo porque era diputada en el Congreso. Con el Parlamento constituido, la siguiente fecha marcada en el calendario es el 26 de marzo, puesto que hay un máximo de 10 días hábiles después de la constitución del Parlamento para celebrar la investidura que hará a Per Aragonés, Presidenta de la Generalitat. La vicepresidencia quedará en manos de j u n t s p e r c a t a l u n y a y todo apunta que será el Sartad i quien ya ha compartido gobierno con Per Aragonés durante dos legislaturas: la del referéndum y esta última, aunque en las municipales hizo el salto al Ayuntamiento de Barcelona. Se constituye el nuevo Parlamento. Esquerra cerró su acuerdo con Junts y con la c u p sin explorar siquiera otras opciones. Le pregunto a Fernando Nega si se、si、acabó. El sueño de un cambio de guión en la política catalana. Buenos días, Fernando. Buenos días, Alsina. O sea que volvemos a hablar de Cataluña. Cataluña como primer problema español, quiero decir. Y tú, director, me hablas del sueño de cambio de guión. Ese fue el sueño de i l l a y Sánchez, y el papel de i l l a nos va a recordar muchísimo al de Inés Arrimadas, que ganó las elecciones pero de nada le sirvió. Gane quien gane en Cataluña, como la mayoría absoluta es imposible y no hay constitucionalistas suficientes, siempre estará rodeado por los independentistas que lo atan como a Gulliver y lo inhabilitan desde el primer día. Es más, los independentistas. Llegan a las elecciones enfrentados como enemigos, pero cuando hay que formar gobierno se vuelven a querer como hermanos, aunque se desdeñen como cuñados. La nación catalana es lo primero, aunque no la sepan gobernar. La identidad es sagrada, aunque lleven años de ruina y desilusión creativa. Ahora, la gran cuestión catalana no es el empleo, ni resucitar la economía, ni atender a los inversores de Volkswagen. La gran cuestión es discutir si se espera la mayoría social que busca Junqueras o se acelera la declaración unilateral de independencia que le parece corta a la CUP, pero tanto gusta a Laura Borrás, la presidenta imputada, nueva aportación al victimismo. Sí, Alsina, se acabó el sueño de cambio de guión. Cambian algo los actores del drama, pero la Cataluña parlamentaria y la gobernante hicieron un alto, cogieron impulso y ahí están, lamento el tópico. Como el dinosaurio que seguía allí. Hasta luego, Fernando. Hasta las ocho y media. Ahora recordamos las noticias que estábamos contando hace hoy un año. Es el día en el que más de uno sale a la calle para transmitir cómo es la vida en Madrid, donde la recomendación es la de quedarse en casa. Es mejor que escuchemos esta mañana el sonido de una ciudad que, salvo en los hospitales, Parece haber entrado en el letargo. La presidenta madrileña advierte del riesgo de colapso en algunos hospitales de Madrid por el inminente aumento de casos que se prevé. La población debe saber que la previsión de los técnicos sanitarios es que en este fin de semana asistiremos a un repunte elevado de las personas infectadas. Estamos preparando un plan sanitario para los 102 hospitales de la comunidad de Madrid. El ex primer ministro italiano Matteo Renzi suplica al resto de países europeos que adopten ya medidas drásticas. Please, por favor. No cometáis los mismos errores de subestimar el riesgo. No perdáis el tiempo. En España, el ministro e s c r i b á r e c o n o c e que el gobierno nunca había contemplado el escenario de que hubiera que cerrar colegios en Madrid. No Es u el estuviera de evidente, ¿no? una forma muy evidente, ¿no? no. es el día en el que está convocado un consejo de ministros extraordinario tras el que Pedro Sánchez recomendará cerrar los colegios en toda España. l a Son y m i n u t s s o las 7 y 20 minutos en Canarias, estos son de cero. Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Paloma de Prada. ¿Qué tal? Buenos días. Despierta Madrid con los servicios jurídicos de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea, ultimando el recurso contra la convocatoria anticipada de elecciones y que no se cierre así la puerta a la moción de censura. La van a presentar hoy ante el Tribunal Superior de Justicia. Maniobra que tiene poco recorrido, augura el nuevo portavoz del Gobierno Regional, Enrique Osorio. Es conocido por todo el mundo, por todos los medios, entonces se entera la oposición y a prisa y corriendo presentan unos papelillos allí en la Asamblea. Entonces, esos son los hechos que han sucedido. No sé a qué estamos jugando, no juguemos a, no sé, a, ya te digo, eso es una marrullería que se ha hecho, una marrullería que es grave. A nosotros no nos preocupa en absoluto el horizonte judicial, a mí lo que me preocupa es que se haya producido ese hecho. En el Partido Socialista se aferran a que la justicia tumbe el decreto y se pueda presentar la moción de censura contra la presidenta Ayuso, aunque con pocas expectativas. Hay que buscar en cualquier caso candidato. Esta mañana se reúne la ejecutiva del Partido Socialista de Madrid para analizar la situación. Sobre el futuro cabeza de cartel, el portavoz parlamentario, Ángel Gabilondo, dice que será el partido quien decida. Y yo, claro que sí, me fío de ellos, claro que sí, me fío, me debo fiar. Y ahora Ciudadanos tiene que hacer también un recorrido, un itinerario que la aleje también de unas posiciones vinculadas a extremismos y vaya centrando su posición. Primarias debería haber también en Ciudadanos, y aquí el portavoz parlamentario en la Asamblea, César Zafra, apuesta en la brújula de Madrid por Ignacio Aguado como candidato. Obviamente se tendrán que celebrar primarias y a mí me encantaría y creo que sería lo justo y lo necesario para la comunidad de Madrid que el señor Aguado fuese el candidato de Ciudadanos y consiguiésemos que fuese el presidente de esta comunidad. 7 y 22 con AMA Seguros, la información del tráfico. Si te preocupa tu hogar, vente a m a Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios y despreocúpate. Desde hace más de 50 años, cada día son más los que confían en nosotros. Ama Seguros para gente que ama su hogar. Primera parada en las carreteras de GT Patricia Riaga. Buenos días. Buenos días. Comienza la hora punta madrileña y a esta hora van a encontrar retenciones importantes, especialmente la M40, por un camión abriado que corta dos carriles. En la zona de Vallecas, en sentido A3, al margen de este vehículo averiado, especialmente congestionada la entrada por la A5 en Naval Carnero y Arroyomolino, aunque también van a encontrar dificultad en el acceso por la A4 en la zona de Butarque y la A42 en Parla. Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, c h a r o a l Cázar, buenos días. Buenos días, Paloma. Es viernes, el tráfico es algo más suave que días anteriores, pero ya comienzan las primeras retenciones en la incorporación de la A4 al nudo sur de M30 para ser algo más intensa en este momento entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte. También comienza a aumentar en la parte oeste, a su paso por San Poldemar, dirección A6. De momento, destacar la entrada por, la, por Santa María de la Cabeza, dirección centro. ¿Te invade un sudor frío al escuchar este sonido? ¿Y si un virus ha borrado esa carpetita en la que guardabas con cariño las 400 fotos del primer cumpleaños de tu hijo? Con AMA Tranquilo, con nuestro seguro de hogar disfrutarás de ayuda 24 horas en el uso de tus dispositivos electrónicos. AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 902-303010. Lo siguiente, el tiempo. La red de concesionarios Onda de Madrid patrocina El Tiempo. Hoy n o se espera un día con temperaturas algo más bajas, las máximas no van a pasar de los 16 grados. La jornada despierta además con nubes, pero van a ir desapareciendo a medida que avance el día. ¿Problemas para entrar y circular por Madrid? Vuelve la Eco Hybrid Week de Honda con el avanzado Honda CRV Hybrid o el nuevo y versátil Honda Jazz Hybrid con etiqueta Eco. Aprovecha unos descuentos irrepetibles en toda la gama híbrida de Honda del 9 al 13 de marzo en la red de concesionarios Honda de Madrid. Las 7 y 24. Por fin llega a España la tecnología estadounidense de implantes X-Guide de la mano de g e n i u x Dental. X-Guide es la novedosa tecnología de implantes basada en 3D, mínimamente invasiva, sin bisturín y sutura. Además, somos especialistas en estética dental, odontología pediátrica y ortodoncia invisible. g e n i u x Dental, Paseo de la Castellana 107, 91 353 54 60. 91 353 54 60. La orquesta sinfónica Camerata Musicalis te descubre las claves de la música de Wagner en Por qué es Especial. Ven el domingo a las doce del mediodía al Nuevo Teatro Alcalá y disfruta con la mejor música clásica como nunca antes te la habían explicado. ¿Por qué es especial? El divertido show que está revolucionando la música clásica. Entradas a la venta en Nuevoteatro Alcalá.com, el Cote r Inglés y entradas.com. Fans del cocido, soy Julius Vienerd e Canal Cocina con una receta muy de aquí: el caldo de cocido m a d r i l e ñ o de Aneto. El primer caldo de cocido m a d r i l e ñ o en bric, k cocinado con garbanzo m a d r i l e ñ o y avalado por el Club de los Amigos del Cocido. Caldo de cocido m a d r i l e ñ o Aneto, 100% natural, de verdad.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 Mira, todo el día las ventanas chorreando. Esa mancha de mo h o que parece crecer cada segundo y este olor. En mi casa tuvimos el mismo problema hasta que contactamos con Iberdeco Humedades. Nos garantizaron el tratamiento y en una semana la humedad había desaparecido. Volvimos a respirar aire saludable en casa. Entra en iberdecohumedades.es y solicita un diagnóstico gratuito. El Comité de Empresa de IFEMA considera una victoria la decisión de la empresa de hacer una desescalada de los ERTE. Ahora lo que pide UGT es agilizar la vuelta de la plantilla al completo, Marisa Menéndez. El comité de empresa celebra la desescalada. Entienden que IFEMA se ha dado cuenta de que no puede volver a la actividad con la plantilla en un ERTE. Están satisfechos, explica Carlos Rodríguez, presidente del comité de empresa, pero pide agilizar la vuelta al trabajo. Vamos muy justos con este calendario de salida del ERTE que se ejecutó en solo 10 días, pero la desescalada、eh, se va a demorar tres meses. Por ello, pedimos audacia a la dirección. Para que se agilice esta salida, ya que、eh, en la primera feria habrá compañeras y compañeros trabajando solamente 10 horas a la semana. Hay 40.000 empleos indirectos que están en juego, dice Rodríguez. La actividad de IFEMA mueve también la hostelería, la restauración, el comercio o el transporte de Madrid. Hola, hijo. Estoy pensando en vender mi coche. Casi no lo uso. Mamá, ni te lo pienses. Mira en Ocasión Plus. Pelean por darte la mejor oferta del mercado. Se ocupan de todos los trámites y te lo pagan en el acto. Sin trampas ni falsas promesas. Gracias, hijo. Ahora mis m o l s o s l l a m o Ocasión Plus. Número uno en compra de coches de calidad. Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos á b a d o s y domingos. Últimas noticias. Llega el temporal Michael con temperaturas de menor 10 grados y una invasión alienígena se prevé para las 14 horas. Feliz.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 Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, placidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355. Una manzana de crujido perfecto. Es muy en v B. Una manzana cultivada con los mejores cuidados es muy envy. Una manzana de un rojo ideal es muy envy. Una manzana deliciosa es muy envy. Manzanas envy. Probar para creer. Hoy toca revisar restricciones por zonas básicas de salud. La incidencia acumulada sigue bajando en la región. Hoy está en 225 casos por cada 100.000 habitantes. Ya saben que Madrid no va a cerrar perimetralmente ni en San José ni en Semana Santa, aunque el Ministerio de Sanidad advierte que es de obligado cumplimiento. La presidenta Díaz Ayuso defendió ayer en más de uno su postura. Cerrar no aporta mucho. Y bueno, si lo quieren hacer los demás, yo en toda esta pandemia he respetado siempre, cosa que no ha ocurrido al revés. He respetado las decisiones de cada presidente autonómico porque entiendo que ante una dificultad como esta, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Ahí tienen todo mi respeto, pero Madrid ha llevado un camino diferente y, y es así como nos ha funcionado: yendo contra el virus, no contra la movilidad y la libertad de los ciudadanos. Ahora entiendo las razones de los demás. Casi, casi las siete y media de la mañana. Más de uno en Onda Cero. o d o n d e Alcina? Siete y media, una hora menos en las Islas Canarias. Viernes, qué bien. Estamos en el 12 de marzo del año 21, y t r e o e esta previsión de temperaturas máximas para hoy, que le he trasladado de parte de BP Ultimate, que tiene tecnología Active, y eso hace que te cunda más el depósito, hasta 56 kilómetros, te lleva más lejos, BP, y te ofrece la previsión de temperaturas para este nuevo día. Alcanzaremos hoy los 25 grados, qué alegría en Málaga y en Murcia de gusto, ¿eh? 25-22, esperamos en Córdoba, también en Huelva. Y En Tenerife llegaremos a los 18 en Badajoz, Castellón y Ceuta, también 18 Toledo y Lérida, 16 por debajo, ya en Barcelona, con s o l o 15 como Pontevedra y como Zaragoza, uno menos en Madrid, 14 grados de máxima en Salamanca y en Santander, 14 también. Vitoria, Palencia, 12 y la más cortita del día, tenemos hoy tripartito, tripartito o triple empate entre Segovia, Pamplona y Burgos, donde los termómetros no pasarán de los 11 grados a la hora de comer.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 A las seis de la mañana les contamos cómo está empezando informativamente esta jornada con la controversia en torno a la vacuna de AstraZeneca. Otra vez, después de que ayer nueve gobiernos de la Unión Europea hayan decidido que no van a aplicar, de momento van a suspender la vacunación con este producto, la vacuna de AstraZeneca. Después de que se haya abierto una investigación, una investigación que ha empezado en Dinamarca respecto de la posible relación entre la aplicación de la vacuna y la aparición de trombos en algunas personas. Son pocos casos en comparación con la población total que ha sido vacunada en estos países, pero por si acaso hay algunos gobiernos que han tirado de, de prudencia. En el caso de España, digamos que se ha quedado un poquito a medias, porque no suspende la aplicación de la vacuna, pero sí retrasa la aplicación de la de AstraZeneca a los mayores de 55 años, que es una medida que estaba ahí en el ambiente en el día de ayer, que finalmente No ha prosperado. El gobierno de España dice que se remite a lo que diga, en todo caso, la Agencia Europea de Salud de los Medicamentos. La Agencia Europea lo que está diciendo es que no hay razones para suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. En todo caso, veremos cómo evoluciona la cuestión. Sabe usted que ya hay una nueva vacuna que también van a poder empezar a utilizar los gobiernos de la Unión Europea, que es la de Johnson Johnson, y eso permitirá. Eh, paliar las consecuencias de la nueva aplicación de la ley de AstraZeneca y sobre todo acelerar los planes de vacunación. En el ámbito político, tripartito en Cataluña, pero tripartito independentista, o sea, el que ya había. Esquerra Republicana, Juns per Cataluña y la CUB. El gobierno seguirá siendo independentista, lo único cambio es que en lugar de p r e s i d i r l o los de, de Juns, t lo p r e s i d i r á el señor Aragonés, que es de Esquerra Republicana. La investigura se anuncia para el día 26, hoy de momento la constitución del nuevo Parlamento Autonómico. Y naturalmente en la crónica política, y ahora leeremos los periódicos de la mañana, Pues sigue coleando lo de Madrid, lo de Murcia, es decir, la gresca entre el PP y Ciudadanos y las versiones opuestas que están dando cada uno de los dos partidos respecto de lo que había o dejaba de haber、eh, a consecuencia del acuerdo en Murcia, que este sí que es un hecho, acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE para desalojar al PP de la presidencia y del ayuntamiento de aquella ciudad y de aquella comunidad autónoma. La insistencia de Ciudadanos en que en absoluto, en modo alguno, había una operación de ámbito nacional y el PP que dice que sí la había.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 Viernes, el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Buenos días, Rafa Latorre. Buenos días, me pareció consignar cierto alivio cuando certificaste que era viernes. Incluso exhalaste ese alivio, ¿no? Viernes. ¿Qué pasa? ¿No disfrutas con nosotros aquí cada día? Paso palabra. m á s o menos. Marta García, ayer, buenos días. <risa> buenos días. No, no sé si lo disfrutará o cuánto nos echará de menos, pero hace un año que hicimos todos juntos por última vez el programa en el estudio. Así que no sé cuánto nos echará de menos. Es barbaridad. No h、no、e he hecho、después. nada. Es <risa> verdad. Félix José Casillas, buenos días. ¿Verdad? <risa> buenos días, no es por romper la magia, pero en el estudio se está bastante bien, ¿eh? se está bastante bien en solitario. <risa> o sea que no lo e s t o d i c e s malvado. Lo dice por mí, que estoy solo yo hoy aquí, porque si ha ido hasta, Feli, hasta Félix, me ha abandonado ya. Sí, sí, yo yo capital además. Rubén Amón, buenos días. Buenos días y profundamente preocupado porque noto humores de una moción de censura en este programa. Comentarios s u b v e r s i v o s Pues lo disuelvo. Rafa, Marta, ma, ma, Félix. Todo、sí. puede pasar. No, no. Más, más quisieras, Amón, más quisieras. Yo, bueno, bueno, ahí estoy. No t i e n e s apoyos.、Eh. Alzabético, Corre alzabético. al registro, Rubén. No amagues, no amagues que disuelvo el programa. Ay, Ay. Un, un minuto, y ahora hablamos de los.、Temas. Venga, un minuto. El, más de uno, a ver si le es es da.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 ¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón o n i n m e i n m u n o e r ó n n o en ventas.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 Financiando con PSA Financial Services, condiciones en c i t r o e n e s Ay,、oh, tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora, para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC. Ahora y hasta el 14 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes la malla de 6 kilos de naranjas Origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el chuletón y a ñ o j o calidad y Origen Carrefour por solo 9,90 euros con el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Oye. ¿Y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el Hedonista, y su abuelo Paco, el Campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot. Eurojackpot, el megasorteo europeo de la o n c Este e viernes, por solo dos euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. ¿Y de apodo? Pues eso ya, lo que él vea.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 Minutos para las 8 de la mañana, una menos en Canadá. ¡Uy! 6, vamos que hay repaso, vamos. 7. Preguntas 7 para iniciar el día. La primera de las cuales es. Bueno, ¿puede decirse que Ciudadanos ha escapado de las fauces de casado para entregarse a los colmillos de Pedro Sánchez? La segunda. ¿Cuánto tiempo queda para que implosione el Partido Naranja o para que el Partido Morado le desquice i un ataque de celos? La tercera. ¿Cuánto van a durar realmente los gobiernos de cooperación de PP y Ciudadanos aún vigentes, dada la beligerancia con que se tratan Casado y Arrimadas? La cuarta. ¿Pueden convertirse las elecciones de Madrid en el todo o nada de Isabel Díaz Ayuso? La quinta. Lo digo porque la actual presidenta consiguió gobernar sin haber ganado los comicios. ¿Puede ocurrir que ganándolos ahora no gobierne? La sexta. Se habla mucho de Margarita Robles y poco de Gabilondo. ¿Por qué no presenta el PSOE en Madrid a Salvador i l l a Estaría bien utilizarlo para todas las elecciones autonómicas hasta que consiga presidir la comunidad. Ay, ahora y os cuento, ahora os cuento. ¿En serio? ¿Era una broma,、sí, Rafa? Ahora os cuento. La séptima y última. Antes de que nos lo cuente Rafa, qué nervios, el príncipe Guillermo responde a su hermano que en Palacio no hay racismo ni de lejos y de cerca. すいません。You know, <laughs> Venga, que está Rafa Latorre deseando contarnos sí, sí. cómo está la prensa de esta mañana con Arrimadas, con Ayuso,、sí. con Casado, con i l l a ¿Cómo se está poniendo la novena temporada de Crown, verdad? Pero bueno, la prensa también viene hoy muy interesante, viene muy interesante. Hoy vienen los periódicos jugosísimos, porque ¿qué nos gusta más a nosotros que un ambiente conspirativo, unas elecciones a la vista y alguien como Ayuso que despierta una cierta obsesión, muy especialmente en quienes la convierten en una villana? Hoy está en la portada del mundo, que ofrece una entrevista en profundidad con Isabel Díaz Ayuso, encabezada por este entrecomillado. No podía continuar gobernando con la cabeza g a c h a Y otro titular. Yo quiero gobernar en solitario, voy a luchar por conseguir la mayoría absoluta. ¿Y si eso no ocurre? Pues ayer l e preguntaste insistentemente a Ignacio Aguado por si queda descartado que Ciudadanos vuelva a apoyar un gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. Y hoy la razón revela lo que no te quiso contar. Titular de portada. Ciudadanos pedirá la cabeza de Ayuso si tienen que pactar tras el 4M. Era algo previsible, ¿no? Que podría impactar, pero cambiando al, al candidato. Claro que, que hay muchas s u p o s i c i o n e s en ese escenario. La principal es que Ciudadanos obtenga el 5% necesario para estar en la Asamblea. Que leo también en la prensa de hoy que es algo que está en cuestión. Y también leo en la razón que la justicia va a fallar en menos de 48 horas si hay o no elecciones en Madrid. el país, El país, vamos a ver. Puede suceder cualquier cosa, como veis. Todo está abierto. Pero el país tiene algo claro. Y Ayuso mal. Fíjate cuál es el titular que abre su portada. Ayuso empuja al PP a perder el centro o a perder Madrid. O sea, mal o mal. Ese es el dilema. Socialismo o libertad, no. Mal o mal. a torre. Hay otro, hay otro editorial del país muy duro con Ayuso. s pierde. Si, a, si ayer hablaba el editorial del país de un supremacismo madrileño, hoy vuelve a comparar a Ayuso con Trump. A la manera de Trump, Ayuso se postula como la salvación frente al caos. Y un titular más. a y aquí a Mon. Voz Popular anuncia e l candidato socialista、no. que se enfrentará a Ayuso será. p e l i o el titular de apertura. No, no me lo olvides.、Pues、es una、bien. pausa valorativa. Adelante. Gaby Londo será el candidato del PSOE. No hay、ah, tiempo、bueno. para una operación, i l l a El presidente del gobierno y su gabinete más、aquí、próximo en la Moncloa, Leo. Se resignan a g a b i Londo ante la falta de tiempo para construir una operación similar a la de Salvador y ya en Cataluña. Como ves, muy ilusionante. Se resignan a Gaby Londo. El, el, el verbo es de lo más ilusionante. ¿no? Se resigna hasta el propio g a b i Londo a ser candidato. Claro. Otra vez, ¿no? Por Dios. Oye, ¿y del resto de la política nacional q u e cuentan los diarios de hoy? Bueno, pues esto nos lo vais a creer. Esto es un titular del todo inverosímil que leo en el Confidencial. Fijaos. Iglesias amenaza con ir por libre en el Congreso si el PSOE da prioridad a ciudadanos. Cuidado, eh. Amenaza con ir por libre. ¿De qué sería capaz de votar en Europa para evitar que Pusdemont sea entregado a la justicia española? Quizás, no sé. Atención a esto. No solo lo leo en ABC, no solo. Están otros periódicos y ABC lo eleva a su tema principal. Las dudas de los diputados de Ciudadanos en Murcia hacen peligrar la moción. La dirección del partido presiona a cuatro de sus seis parlamentarios ante el temor de que voten en contra. Cuidado con esto, porque por las mismas, ¿por qué no puede darse algo similar en Castilla y León? Y desde luego que al final, si ni siquiera prospera la moción, la moción en Murcia, sería desde luego una operación redonda o cuadrada, no sé cómo definirlo. v á m o n d o r e d a n d o r e n s a, a, la, redondo, a la prensa. o redondo. A、si、puede ser、ah, una operación redondo o cuadrado, <risa> o cuadrado. Bueno, da igual. Vámonos a la, a, la, a la prensa que se edita en Barcelona y que, y que apuesta en sus, en sus portadas por un asunto muy importante. ¿eh? La vanguardia, la elección de Borrás para presidir el Parlamento. abre la vía al g u b r n Esquerra Junts. Cuenta hoy Jordi Juan que la nueva presidenta del Parlamento tiene fecha decaducida por la causa judicial pendiente que le puede acabar costando la inhabilitación. Ay, la vida sigue igual. Y el periódico de Cataluña, a b r e c o n este titular, el pacto en el Parlamento allana la investidura de aragoneses, que r e i y ó n se evitan por el fecha, un nuevo referéndum y buscan hacer frente común en Madrid. Yo saco otra conclusión, claro, y es que efectivamente está libre otra vez Salvadorilla. <risa>、claro. Ya lo he、claro. dicho yo, No hay idea, ¿eh? ¿verdad? Madrid. Gracias, Rafa.、Cuidado. es mi trabajo. Muy e m Vamos al mundo que no duerme, ya estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García. Ayer, pues vámonos hasta Besemer o Besemer, que es, como sabéis, claro, una ciudad de、claro. Alabama, capital.、Ah. Montgomery. Montgomery, sigue siendo Montgomery. Bueno, pues allí en Alabama también se está generando un efecto dominó. Eh, es la Murcia、eh, estadounidense. Esta vez es un efecto dominó en el movimiento sindical. Hasta finales de mes se están votando. En, en Besemer, una decisión potencialmente revolucionaria, crear el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos. Cuenta t h e Washington Post, por cierto, periódico del que es dueño el dueño de Amazon, que el gigante del comercio electrónico está tratando de entorpecer este movimiento sindicalista. No quiere que se extienda por Estados Unidos y está engañándole a sus empleados, haciéndoles creer que tendrán que pagar una cuota por a s f i l i a r s e cosa que por lo visto no es cierta. Amazon ya es el segundo mayor empleador de Estados Unidos. Y el gentilicio de Alabama, que sé que os lo estáis preguntando, es alabamiense、uh -huh. o alabamiano. Y pasan 46 minutos de la medianoche. Desde allí nos vamos ahora hasta Turquía, cuya capital está fácil. Ancara. ¿Y el gentilicio? Muchas veces. Ancariano de toda la vida. No, es angorino o angorense. Cuidado. Pero、y ahí, cuidado, es ¿eh? un debate peligroso. Si, está, si os estáis preguntando el de Estambul, es Estambul. Es u n q u e yo q u e soy sí, muy clásica.、No Prefiero, no sé, Rubén, tú, si、sí, prefieres Constantinopolitano para,、sí. para Estambul. Bueno, en realidad、bizantino, es e s t a m b u l o c o a n t i n o yo prefiero, vamos, bizantino. ¿eh? Claro. Bueno, pues en Estambul todavía colea la manifestación del 8M. A diferencia de otros años, esta vez no, el gobierno no reprimió la marcha feminista con gases lacrimógenos y t o d a v í a transcurrido u n a aparente calma. Pero los problemas empezaron ayer, cuando 13 mujeres han sido detenidas en sus casas y otras están siendo investigadas por haber insultado a Erdogan durante la manifestación. Gritaron eslóganes: atención, como. Bote, bote, bote, t a l i p el que no bote. Y según las abogadas que defienden a las arrestadas por estos cánticos, se pueden enfrentar a cuatro años de cárcel. Y como las autoridades no pueden identificar a las que lo cantaban porque todas llevaban mascarilla, han detenido a las que votaban. Antes de que Erdogan llegara al poder, solo 44 personas habían sido condenadas por este delito, el de insultar al presidente. Con Erdogan van ya más de 20.000 condenados. Y en Estambul son las 9 y 48 minutos de la mañana. Muy rápidamente, nos vamos hasta Tanzania. A ver si Rubén se ha prendido ya la capital. No, yo sigo la antigua, ¿eh? Sigue sentar el salón. Pues a mí me tranquiliza, me sigue siendo. d o g o m a d o g o m a va. Todoma,、sí. eso sí, sí. es. Sí. Bueno, pero、pues, estaréis es, preguntando、no, no, qué ha pasado no, no. con Mago Fuli, el presidente que lleva toda la pandemia negando que el virus exista. Pues parece ser que tiene el virus. No aparece en público desde febrero, la, op la, op la oposición da por hecho que es COVID, pero el equipo de gobierno no lo admite todavía. En Dar el Salam son las 9 y 49 minutos de la mañana. El despertar liberal de Carlos Rodríguez b r o w n con los fondos Cartera Naranja de ING, un solo producto para invertir en los principales mercados del mundo y sin cantidad mínima. Y con estas noticias, empresa hoy, profesor. Ya mismo, expansión. Movistar, Orange y Vodafone se alían en los fondos europeos para extender las redes móviles. El Banco Central Europeo acelera la compra de bonos. Está repleta la prensa de las metáforas habituales y equívocas sobre la artillería, etcétera, etcétera. Más, lo que contaste hace un momento, las empresas tienen que regularizar a los riders en tres meses. Hay que leer esta noticia mil veces porque es increíble. Hay un editorial sobre el 4M, lo que está en juego en la economía de Madrid. Dice expansión es el modelo de éxito basado en bajos impuestos. Y políticas liberalizadoras. Bueno, cinco días. Las bajas de Oracle y Facebook ponen al móvil contra las cuerdas. La CEPI va a limitar el rescate público a Celsa a un máximo de 550 millones. A usted, señora, cuando le pidan los impuestos, no d i g a limíteme. Bueno, sigo, el economista. La CEPI r e s c a t a la aerolínea ligada a Maduro. Mire, vamos a la prensa económica internacional porque ya esto no se puede aguantar. El Financial Times nos cuenta que hay un rally de las tecnológicas. Y que Wall Street ha llegado a, a, a niveles, niveles récord y la, la rentabilidad de los bonos. Se mantiene estable, 1,52%. El Wall Street Journal recuerda un año del, del COVID y dice que、eh, la política de cierres ha sido, ha sido equivocada y ha provocado más sufrimiento que el necesario. Terminamos con The Economist, que habla del plan de Biden, que, dice que es algo excesivo, me parece suave The Economist, y un interesante reportaje sobre el futuro de las compras, porque va a haber una, una, una revolución en este sector y que se va a volver al comercio. Personalizado. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, Esteban en la razón. Se ve a Pedro Sánchez con un martillo ante una gran hucha que pone Fondos Unión Europea. Sánchez señala el martillo y dice: Que se quede el rey su corona. Yo tengo el cetro.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 Pues con perder el centro o al central, como con Ramos en el Real Madrid, ganar el centro como hizo el Villarreal en Kiev, con centros al área y con goles de los centrales, Pautorres y Albiol. Dos maneras distintas de ver el mismo asunto, porque el Granada también ganó, también 2-0, pero gracias a los goles de sus delanteros Molina y Soldado. Esta maniobra conjunta debe ratificarse la semana que viene con la clasificación para cuartos de la Europa League, el Villarreal en casa y el Granada en molde, que no es la ciudad del pan, es la ciudad de los rosales y está en、uh -huh. Noruega. Vuelve la Liga, el fútbol moderno、no ...nos Trae una jornada en cuatro dosis. El partido que va a cerrar esta fecha 27 será el Barça Huesca del lunes. Y el partido del adelanto es el Levante Valencia, que se las trae porque se apunta que está en juego por primera vez la hegemonía en la ciudad. En la Comunidad de Madrid manda el Atlético de Madrid, que tiene otra oportunidad de ir por libre hacia el título. Mañana va a jugar en Getafe. El Real Madrid recibe a Leche, l aunque de lo que se habla en la Casa Blanca es del caso Ramos, eso de la batalla del relato. Unos dicen que el Real Madrid ha dado al defensa de plazo hasta finales de mes para responder a la oferta. Otros confían en l a Palabra del defensa, eso de que va a decir que sí, pero si no hay una mejor oferta antes del final de temporada. Lo que es, también dicen en el club es que no hay alarma por la posible pérdida del central. Otra cosa es el baloncesto donde el Barça volvió a ganar al Real Madrid esta vez en la r ú l i c a Y con permiso de Marta, os lleva a un oriente cada vez más próximo con los test de Fórmula 1 en Bahrein, con el tenis, la semifinal de Muguruza en Dubái y de Roberto Bautista en Doha. El viernes Y los viernes a esta hora llega el repaso lírico de la semana. Recreación del poeta venezolano Abigail Lozano. Abigail Lozano. El 11 M murieron gentes, lloraron reinos y enmudecieron dioses. Con Antonio Miguel Utrera hablaste al CINA del dolor y los adioses. No quieren muchos decir adiós al monopolio feminista. ¡Qué tacaños! Pero Laura m a c a y a te dijo que la ministra Montero a las mujeres causa daños. Y coincidió m a r b e n Avent. No se puede hormonar a niñas de 12 años. Puede Díaz Ayuso convocar elecciones y defender la libertad. Aunque para Ignacio Aguado sea una irresponsabilidad. Carrillo recordó a Figueras, pero irnos a Francia no es una posibilidad. Irache García señaló: Podemos no explica lo que en Europa ha votado. Celebró el revés de Puigdemont, Zarzalejos, también eurodiputado. No celebró las trampas del gobierno, Javier, con futuro por delante, igual que Santiago, que es médico de urgencias en Alicante. Te contó. Paula Ucero, que está contenta. Al Goya la han nominado. Y también es feliz Bernardino. A su padre, la vacuna ya le ha tocado. Adiós, profesor. Buen fin de semana. Adiós, poeta liberal. Cinco minutos, nos plantamos en las o c h o s 7 en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos. Onda Cero, Madrid.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 Tengo el taller en casa y no puedo más. Steelbox, módulos de almacenamiento, talleres y oficinas para autónomos y microempresas. Tu taller, c o n p l a z a de aparcamiento privada en la misma puerta, cuatro líneas de fibra y todos los servicios al menor coste. Nuevo Steelbox en el Parque m o s t o l e s Tecnológico. Visita nuestra web steelbox.info. Bricolaje Moraleja, pisando fuerte en los mejores suelos. Distribuidor oficial de tarimas parador desde 15 euros metro cuadrado a C5. Tarimas de diseño con garantía de por vida para uso doméstico. En Bricolaje Moraleja, suelos laminados a 8 euros metro cuadrado a C5. Bricolaje Moraleja, Calle t i m a n f a y a 4 Humanes. Bricomoraleja.com.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 Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me e n t e r e yo que no lo haces. En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía, p a s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 Colaboran con Decorman, c l o s m a n d Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91 609 3370 o decorman.es. H.A.A.R. h a, -A r f o r t e d e Sana Expert. Vitaminas para tu pelo. H.A.A.R. h a, -A r f o r t e d e Sana Expert. Natural, 100%. H.A.A.R. h a, -A r f o r t e d e Sana Expert. Combate, La Caída. H.A.A.R. h a, -A r f o r t e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 Durante todo el mes de marzo, super liquidaciones en nuestras tiendas físicas y en nuestra web. Electrocasión, número uno en ventas de electrodomésticos baratos. En marzo, ofermarzo. Somos los más baratos. Electrocasión, corre que se acaban. El mundo está lleno de ningunas partes. ¿Te has fijado? Simples lugares de paso. Simples bosques milenarios. Simples desiertos de belleza abrumadora. Simples imponentes montañas a la luz del atardecer.